Hola. Te dije que me gustaban los podcasts de historia, no que me cuenten historias. Así que ahora que me has vuelto a subir el precio del seguro, adiós. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en mutua.es. La noticia de última hora. Estamos en plena caída generalizada del suministro eléctrico en buena parte de España y Portugal. Es la una. Son las 12 en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal. Ahora mismo están sin luz en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Extremadura o en Galicia, también en otros puntos de España. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Jordi Fábrega, ¿qué datos tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes, sabemos que desde aproximadamente las doce y media hay varias ciudades, prácticamente en toda la península, donde se ha producido un apagón generalizado de la luz. De momento no sabemos el motivo. r e t eléctrica no ha explicado qué es lo que está ocurriendo y las compañías que Suministran electricidad, están intentando averiguar qué es lo que ha ocurrido. Esto es lo que nos están diciendo fuentes de las principales eléctricas de España. La situación es tal que, si miramos el gráfico de consumo eléctrico, se ve una caída a plomo del gasto de electricidad, aproximadamente, como te digo, a las doce y media, y desde entonces no se ha recuperado. No hay información sobre las causas de este apagón que a esta hora continúa. Es un apagón. q u e en efecto se mantiene ahora mismo, como digo, en muchísimos puntos de España, que vamos a recorrer enseguida también en Portugal, de norte a sur. En, buscamos ahora mismo, una de la tarde y un minuto, varias imágenes en directo. Vamos a arrancar en Barcelona, porque allí、eh, los problemas que se registran se están replicando en la capital, pero también en otras provincias. Radio Barcelona, Martí Oliver, ¿qué tal b u e n a tardar? Sí, ¿qué tal? Buena tarde. El servicio de metro en Barcelona no funciona, no hay tensión, se están evacuando los pasajeros. Esta avería generalizada afecta, como decías, también otras provincias. Por ejemplo, con el servicio de cercanías no hay tensión y, por lo tanto, el servicio se ha tenido que suspender. La, el transporte es uno de los principales afectados por esta avería generalizada,、eh, pero también afecta el comercio. Aquí, en el centro de Barcelona, el paseo de g r a c i a sin luz, los comercios、eh, que no pueden funcionar correctamente. Los semáforos tampoco funcionan y, por lo tanto, imágenes de excepción también aquí en Barcelona. Como decías, la avería que también afecta otras poblaciones, Girona, Tarragona,、eh, que se extienden y de momento no hay eh, ninguna eh, información al respecto de cuándo se restablecerá o el motivo por el cual、eh, se ha producido、uh -huh. esta apagada. Los hospitales, esto sí, nos dicen que se mantienen porque hay generadores de emergencia. Esto en Cataluña, vamos a Andalucía porque e n Sevilla, la imagen es bastante parecida ahora mismo, ¿no? Mercedes Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en Sevilla también pasa lo mismo, no funcionan los semáforos. Nos estamos trasladando ahora mismo a una estación de autobuses, al metro también, para comprobar si funcionan o no las líneas. Y lo mismo con el aeropuerto. No hay luz en Málaga, ni en Huelva, ni en Jerez, ni en Granada, ni en Jaén, ni en Córdoba. Sí nos dicen los compañeros de Ceuta que allí parece que aquello es una isla y sí que、eh, están con luz. Este es el testimonio que nosotros hemos. Recogido、eh, de un ciudadano cordobés、eh, que se ha tenido que, que, que quedar con mucha prudencia delante de un semáforo en un cruce que es importante. Hora 14, con Javier Casal. j o r Di f a b r e g a v u e l v o contigo tenemos un comunicado escueto de red eléctrica. Sí, un comunicado muy escueto de apenas cuatro l í n e a s que acaban de difundir a través de redes sociales que dice textualmente: activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Esto quiere decir que se ha quedado toda la península sin luz. Un cero es que no hay luz en toda la península. Añade el comunicado: se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Y esa gráfica, esa gráfica que Que nos decía antes Jordi, se ve perfectamente en ese dibujo, Jordi,、eh, la marca, ese pico、eh, negativo、uh -huh. que da、eh, la producción de energía eléctrica, que demuestra y que básicamente es la foto perfecta de lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿no? Sí, porque estábamos en un momento a las 12 y 25 con una demanda que se estaba generando de electricidad y que se consumía de 25.000 megavatios, y se ha pasado en un minuto de esos 25.000、uh -huh. megavatios. A cero. Es una caída、eh, para los que hayan visto alguna vez la curva de evolución del consumo eléctrico. Estamos hablando de una curva que tiene subidas y bajadas, pero nunca tiene una bajada en picado como la tiene desde los 25.000 megavatios que se estaban produciendo a las 12 y 25 hasta los cero. Qué es lo que se producía a las 12 y 30.、Ah, vagón generalizado en toda España, también en Portugal. Vamos a buscar otra foto en la capital, en Madrid, donde el metro ha dejado de funcionar y ha habido pasajeros que han tenido que salir de los vagones andando. Lidia Pallo, estás cerquita de Gran v b a n o Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. De hecho, hemos entrado al metro de Granvía. Una imagen bastante inquietante, tan oscura. Han tenido que desalojar a todos los pasajeros que se encontraban en el momento del apagón. Sin mucha explicación, la sensación en esta céntrica calle de Madrid es la de desconcierto total. Todas las tiendas y comercios de esta zona, siempre tan activos y con largas colas, están ahora completamente vacíos y apagados. La gente se está preguntando pues, unos a otros si sabe qué, qué ha ocurrido. El tráfico muy denso también en esta zona también sigue circulando, aunque más despacio de lo normal, porque tampoco funcionan los semáforos. Así que, Javier, la imagen en esta hora es la de increíble. Y sorpresa en este centro de Madrid con más aglomeración que de costumbre. Trenes parados, semáforos desactivados ahora mismo. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Abe. Tú,、eh, bueno, te ha pillado todo esto en el metro. Acabas de llegar a la radio, pero <risa> <risa> prácticamente llegando a la Gran Vía te has encontrado con esta situación. ¿Qué ha pasado? Veníamos en la línea 3 de metro, que、mm. es la que une Moncloa con esta zona. Antes llegar a Plaza España, unos 10 metros de la parada, el tren se paró, se quedó en cero, se apagó la luz,、eh, nadie comentaba nada y de repente se abren las puertas. Eh, alguien comenzó con las bromas de esto es la tercera guerra mundial y tal, y entonces la gente empezó a salir d e s f a v o r i d a del vagón del metro.、Eh, salimos y con las luces de los móviles, porque no funcionaba tampoco internet, llegamos a la estación y salimos fuera desde Plaza de España hasta aquí. Eh, eh, a medida que se iba, iba subiendo la cuesta、eh, hasta llegar a Gran Vía、uh -huh. 32, La gente se iba amontonando, iba saliendo de las tiendas, las tiendas se iban cerrando a medida que íbamos a m a n z a n d o Los bancos, los de seguridad salían fuera con las armas, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la c a i x a y el BBVA que hay en la, en la acera de Granvía, estaban fuera con las armas hasta que pudieran cerrar manualmente las puertas, porque al no haber luz, no, no, haber luz. no podían cerrar.、Uh -huh. Y cuando llegamos aquí a Granvía ya era una auténtica multitud, los semáforos tampoco funcionan, la gente estaba ya amontonándose en las calles, todo cerrado. Incluso el Primac, que es la gran tienda que tenemos aquí en el mismo edificio que Gran Vía, estaba evacuándose la, el personal que estaba dentro por、eh, lo, el edificio de la cadena Ser. He subido las ocho plantas a pie, por si acaso, aunque funcionan los ascensores, nos ha dicho seguridad、eh, que por precaución subiéramos a pie. Y ese es el relato de lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, la gran pregunta ahora mismo es por qué ha ocurrido esto, que tiene、eh, naturalmente muchas consecuencias en la calle, lo estamos contando con la interrupción de todos los servicios públicos, con el cierre de tiendas, pero también estamos. Muy pendientes de los hospitales, Marina Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes.、Eh, ¿Cómo están funcionando los hospitales ahora mismo? Bueno, están preparados los centros hospitalarios para este tipo de contingencias. Acabamos de hablar con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y el mensaje es de tranquilidad. Allí, de hecho, nos explican, ni siquiera han sido conscientes del alcance del apagón en un primer momento de este corte, porque automáticamente se han puesto en marcha los grupos electrógenos con los que cuentan. Dispositivos, recordamos, que siguen produciendo electricidad, pero con motores de combustión. Un segundo corazón, nos decían fuentes de e s e hospital. Utilizando el símil médico. Así que mensaje de tranquilidad para familiares y pacientes. Aún así, por precaución, porque no sabemos cuánto tiempo pueda alargarse la situación, si están retrasando, cancelando operaciones. Una de la tarde y ocho minutos. t i Especial m p o e de información en este hora 14. e Estamos siguiendo muy de cerca este apagón generalizado que se registra en toda España. Estamos recorriendo todo el mapa para comprobar in situ qué es lo que está pasando y cuál es la foto sonora que tenemos en otros puntos. Por ejemplo, ahora mismo nos vamos a Valencia, Juan Magraner. ¿Cuál es la situación ahí en la capital? Buenas tardes. Pues la misma situación de desconcierto que se vive en el resto de España. La palabra es esa: desconcierto. Aquí se fue la luz, comenzaron los mensajes de móviles entre unos y otros: se me ha ido la luz, se me ha ido la luz, se me ha ido la luz, y se ha ido la luz en toda la ciudad. No hay semáforos, pero、eh, con, una, con un añadido: y es que hoy es festivo aquí en Valencia, en 142 municipios de la comunidad valenciana, y la, hay mucha gente en la calle, con lo cual la hostelería funciona. Pero a medio gas, los clientes no lo entienden. Y, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento, como si fueran fallas, todo el mundo esperando a que se dispare una mascleta con motivo del día del patrón San Vicente Ferrer a las 2 de la tarde. ¿Se podrá disparar la mascleta? Pues tampoco se sabe porque es eléctrica. Ni funciona el metro, ni funciona el tranvía, ni funciona nada. Pues esta es la situación ahora mismo en Valencia. Nos vamos a ir hasta Cantabria, donde las comunicaciones son muy complicadas. Hay cortes incluso en la red de telefonía móvil. Fermín Mier, ¿cuál es la situación ahora mismo? Buenas tardes. A, a, a, a Verónica Cortés, WhatsApp. Atención, Fermín Mier, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenos días.、Javier. Cuéntanos cuál es pues, la situación o e n e n estoy en la plaza del Ayuntamiento de Santander y le he trasladado una imagen del. Una medida muy s o l e n t e El paseo d un periódico de Santa Teresa, abarra todo. También tenemos problemas con esa comunicación. Ya digo que la interrupción del suministro eléctrico está provocando caídas, caídas importantes en la red de telefonía móvil. Vamos a ir a Murcia. Rafa, ¿qué de Paco o está pasando ahí? ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues estamos en la calle donde todos los comerciantes, estamos en el centro de la ciudad, en la calle Jamonerías, en la calle Trapería, todos los comerciantes han salido a la calle. La banca está cerrada, pero tienen un problema, un problema de seguridad al irse de la luz, que es que no pueden cerrar f í s i c a Igual le pasa a los joyeros, hay mucho desconcierto. Todo el mundo nos pregunta qué está ocurriendo. No pueden, como decimos, cerrar sus comercios, los están vigilando. A los turistas les ha pillado por sorpresa. El 112, nos dice el Centro de Coordinación de Emergencias, que están saturados, están funcionando con generadores, se han multiplicado los rescates, por ejemplo, en ascensores, en personas atrapadas. Son ahora mismo los que más están llamando al 112. Tampoco funcionan los semáforos como en el resto de, de España. Los hospitales están funcionando con generadores y mucho desconcierto a la. Mismo casal aquí en el centro de Murcia. Bueno, pues eso está pasando en Murcia. Jordi Fábrega,、eh, no sabemos todavía qué es lo que ha causado este apagón generalizado. Lo que sabemos es que poco a poco va a intentar、eh, volver o regresar la normalidad de, del suministro, pero va a ser, digamos, una restitución bastante lenta. Sí, de la misma manera que la caída ha sido inmediata, la restitución no es inmediata. Hay que, por mucho que las centrales eléctricas sean hidroeléctricas, sean nucleares, sean de ciclo combinado, todos estos sistemas tienen si,、eh, sistemas de respaldo que les permiten. Volver a la actividad, pero no pueden volver a producir la misma electricidad de un momento para otro. Así que、eh, la restitución, una vez se haya、eh, detectado cuál es el problema y cómo、eh, abordarlo, va a ser paulatina. Puede tardar incluso,、eh, para hablar de una restitución total, algunas horas, porque hay que recordar que venimos de un cero, es decir, venimos de una producción cero y hay que volver a producir unos 25.000, incluso en función de la hora de la tarde, 27.000 megavatios de Energía eléctrica. Es un proceso que se va a hacer, que las、eh, compañías están p r e p a r a d o s para hacerlo, pero que no es inmediato, que va a tardar algunas horas. Una y once, vamos a irnos a Portugal. Hora catorce, el láser, con Javier Casal. Bueno, b a i Suárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno,、eh, ahí bueno, en Portugal pues,、ah, la situación también es un tanto incierta, porque igual que aquí en el caso de España, Red Eléctrica ha emitido un comunicado y ha tratado de explicar un poco lo que está pasando, aunque sin conocer el origen. En el caso de Portugal todavía no tenéis ni ese comunicado, ¿no? Bueno, justo ahora, mientras estaba esperando la entrada,、eh, sí, la Compañía de Red Eléctrica Nacional ha dicho que está intentando averiguar las causas. Es lo único que, que han podido decir.、Eh, trabajan en la restitución del, del servicio, pero no se sabe cuándo, cuándo va a ser. Ahora, hay bastante, como decíais,、eh, sobre todo,、eh, hay bastante sensación de desconcierto por, por todo el país. Ahora mismo estoy en el aeropuerto de Oporto. Hay zonas enteras apagadas, como por ejemplo los ascensores o las escaleras mecánicas. Sí funcionan, estaba, estaba hablando con el director del aeropuerto, y sí funcionan los generadores. La actividad continúa más o menos con regularidad, pero hay bastante preocupación, sobre todo porque no se sabe cuál es el, el origen del problema. También el metro está parado y en Lisboa、uh, ya hay notificación de que hay personas, digamos, atrapadas en los vagones que, que la están empezando a sacar a la calle. También hay problemas en comunicaciones, como por ejemplo en los semáforos, y sabemos que esto ocurre en numerosas zonas d e Todo el país, del norte al sur, sobre todo en los grandes núcleos de población, y por ahora, por ahora eso es todo.、Eh, apagones en toda España, apagones también en Portugal, no en vano,、eh, tanto Portugal como España comparten el mismo sistema de distribución del suministro eléctrico. Vamos a buscar más puntos de conexión.、Eh, en Valladolid está Álvaro Hernández. Álvaro, ¿cómo está la situación ahí? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues las situaciones de caos y de colapso a estas horas en el centro de Valladolid. Está cortada la circulación ferroviaria en la estación. De allí acabo de venir hace escasos minutos. Las situaciones de total caos. Ningún tren está en circulación. Hay dos de ellos a estas horas parados en la estación, con viajeros dentro incluso. Las puertas que son eléctricas están forzadas para mantenerlas abiertas y que se pueda seguir entrando y saliendo de la estación. La Policía Municipal de Valladolid trata, en un ambiente de caos circulatorio total en la ciudad, de regular. La circulación en las c e n t r i c a s calles de la ciudad. Por el momento, solo hay un comunicado del 112 de Castilla y León que pide、eh, precaución a la gente que no colapsar la línea 112, salvo para emergencias. Y muchos de estos viajeros nos comentaban que estaban utilizando Valladolid para enlazar con Madrid y luego hacer otro viaje. Hay una importante movilización de las fuerzas de seguridad del Estado que están tratando, en primer lugar, por ejemplo, de rescatar a personas que se han podido quedar justo en el momento en el que se ha producido el apagón atrapados en, en los ascensores. Estamos en Barcelona, Andrea Villoria. y son los m o s s o s los que se están encargando, encargando ahora mismo de esa tarea, ¿no? Buena tarda. Sí,、Barcelona. aquí en Barcelona la preocupación principal ahora mismo está en los transportes, porque el metro no funciona. Hay muchas líneas, hay trenes parados, nos cuentan en estaciones, pero también muchos en mitad de túneles, encerrados con centenares de personas dentro. Todavía no han podido hacer un cálculo de cuánta gente hay atrapada. También en los ascensores están atrapadas. Por eso los Mosos s de Escuadra han mandado a todas las unidades de antidisturbios del ARO r y del Abrimo para rescatar a esas personas. Está intentando hacer de forma ordenada. Lo primero que se va a hacer es evacuar las estaciones y luego poco a poco. Ir accediendo a los túneles que están, a los、eh, trenes que están parados dentro de túneles para ir sacando también a esas personas. Además del metro, ahí nos dicen ocho trenes de Renfe con gente dentro atrapada. Se están haciendo esos cálculos.、Eh, de momento la información es muy poca la que sabemos. Yo me encuentro ahora mismo en la, fira, en la feria de Barcelona que está funcionando con generadores. Aquí se celebraba esta mañana el acto de los m o s s o s de Escuadra de Barcelona, un acto anual con, que reúne a todos los mandos del cuerpo, Además de todos、eh, los directores de los servicios de emergencias.、Eh, os podéis imaginar que cuando ha habido este apagón ha empezado a salir pues, uno a uno todos los responsables. Y ahora mismo el hall de, de este edificio se ha convertido prácticamente en una especie de centro de mando avanzado con、eh, los responsables de estos,、eh, tanto de Renfe como del metro, como de los m o s s o s de escuadra, intentando contactar con sus comisarías, muchas de ellas también sin luz a esta hora, para intentar hacer un primer balance de la situación y empezar a dirigir esos dispositivos. Para rescatar a la gente atrapada. Bueno, eso en Barcelona,、eh, Jordi, me comentabas.、Eh, cercanías, ahora mismo el movimiento, el transporte a través de la red de cercanías está completamente interrumpido. Sí, estamos preguntando a varias empresas cuál es la situación y cómo están afrontando este apagón generalizado que va cerca de alargarse ya durante una hora. Y lo que nos dicen desde Renfe es que todos los trenes de cercanías de toda la península están parados, no hay ninguno que esté circulando ante este apagón. También nos dicen desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ahí en las infraestructuras Críticas de, de financiación y de valores están funcionando con normalidad, que ahí el apagón con los sistemas que tienen no está teniendo efectos. Hay una estación, un centro neurálgico de las comunicaciones en toda España, que es la estación de Atocha. Allí、eh, se juntan las cercanías con los trenes de, de media y sobre todo de larga distancia, de alta velocidad,、eh, y también el metro. Adrián del Pozo, creo que la estación ahora mismo está evacuada. La estación está casal completamente vacía ahora mismo. Nos comentaba un operario de seguridad que hace unos 20 minutos ha comenzado la evacuación, que ya ha finalizado. Todo el mundo que esperaba para bien recoger a un familiar o bien para emprender un viaje está ahora mismo en el parking de la estación, en la esplanada、eh, fuera de esta estación Puerta de l Atocha. Hay maletas, las caras de los viajeros pues, son un poco entre. i n c r Entre d d l i a e estupefacción, no saben muy bien qué es lo que está pasando aquí. Y mientras, solo unos metros por allí, en la glorieta de Atocha, un punto neurálgico también del tráfico、Dios. rodado de la ciudad, hay policías intentando poner un poco de orden porque son muchos carriles de un sentido, o de otro. Además, la glorieta está en obras. Entonces, los policías están tratando de.、Eh, Guiar ese tráfico、uh -huh. para que se pueda hacer de la manera más fluida posible, porque a todo esto se le suman grandes pasos de peatones con gente intentando llegar a Atocha, con gente intentando salir de Atocha. De momento la situación es estable, es calmada, pero como ya te digo, en Atocha ahora mismo no queda ni una sola persona dentro de la estación. Los trenes nos han dicho que están parados en las vías sin salir, por supuesto, y de momento lo que cunde aquí es el desconcierto, ¿no? el no saber qué es lo que está pasando. Eh, especial informativa n la antena de la serie, de edición especial de hora 14, es la una de la tarde y 18 minutos en la estación intermodal de Santiago de Compostela.、Eh, otra foto sonora ahora mismo, Íñigo Caínzos. ¿Qué tal, c a s a l m u y b u e n a s Pues aquí acaban de sonar l a s megaservicios de Megafonía informando de que por la falta de suministro en toda España toda la circulación está interrumpida. De hecho, hay dos trenes aquí parados en la estación y la gente esperando desconcertada en los andenes y lo que es en la terminal de la estación. Todo el mundo consultando el móvil, imágenes de incredulidad, comentarios de qué está pasando aquí. Todo el mundo enganchado al móvil, a los servicios informativos para entender este apagón que ya no s o l o en Galicia, es en toda España y también en algunas partes de Europa los trenes no salen y mucha incredulidad aquí. Fabián Barca,、eh, Zaragoza, ¿cuál es la situación en este momento allí? Hola, buenas. En Zaragoza están los semáforos y los tranvías sin funcionar y de momento los hospitales están salvando la situación, como también en esta emisora, gracias a generadores propios que les están pues, permitiendo trabajar tanto en las UCI como en los quirófanos. Como decían los compañeros, también la estación de licia se ha visto afectada y están todos los trenes parados. Y nos dicen desde el ayuntamiento que la alcaldesa ahora de Zaragoza se está dirigiendo al Parque de los Bomberos para conocer cuál es la última situación de la ciudad. Trenes afectados, comunicaciones seriamente tocadas, gran apagón en toda España, también en Portugal. Y enseguida vamos a intentar averiguar qué está pasando, por ejemplo, en Canarias, Ceuta o Melilla. Decimos que toda la España peninsular comparte la misma red, el mismo sistema de distribución de energía eléctrica. Y eso es lo que ha provocado ahora mismo este gran apagón, esta ausencia de suministro eléctrico que está dejando、eh, imágenes realmente muy llamativas, que empezamos a ver también a través de los vídeos que se están difundiendo a través de las redes sociales de gente atrapada en el metro y saliendo ahora mismo, pues, Por los andenes y por las vías del suburbano, por ejemplo, en el caso de Madrid, la situación en las grandes ciudades es un tanto caótica porque hay muchos sistemas de señalización, los semáforos, por ejemplo, que en la Gran Vía Madrileña continúan ahora mismo desactivados. Tenemos otra última hora, nos vamos enseguida a Roma. Aunque este gran apagón en toda España eclipsa el resto de la actualidad informativa, durante toda la mañana estábamos muy pendientes de la decisión que adoptaran los cardenales y ya tenemos fecha para el c o n c l a v e c o r r e s p o n s al Joan Solés, 7 de mayo. Exactamente, el c o n c l a v e para elegir el nuevo pontífice empezará el próximo miércoles 7 de mayo, según han decidido esta mañana los cardenales en las congregaciones generales que tienen lugar en la aula del Sínodo del Vaticano. Los cardenales, pues, entrarán. En la Capilla Sistina para una primera votación el miércoles 7 de mayo. Hora 14, con Javier Casal. Y una advertencia marina、eh, que nos lanzan desde el 112. ¿no?、Eh, nos piden, por favor, que la gente no se lance en trombas, salvo que sea un caso muy, muy grave, a realizar llamadas para no colapsar el servicio. Eso es, es un recordatorio importante. Lo hace el gobierno de Navarra, pero es extensible a toda la península. Hay que llamar al 112 en este tipo de situaciones, solo en caso de emergencia, como los que nos están contando nuestros compañeros de las emisoras, porque si no, si lo que se busca es simplemente información. Se pueden colapsar las líneas y dejar fuera a gente que necesita una intervención. Ese es el mensaje: llamar solo al 112 en caso de emergencia. España y Portugal sufriendo un apagón eléctrico masivo que estamos contando en la SER y esa imagen, esa gráfica, ese descenso a cero del nivel de producción y distribución de la energía eléctrica que tenéis ya en la portada de cadenaser.com, donde estamos siguiendo el minuto a minuto de lo que está pasando ahora mismo en toda la península ibérica. Una de la tarde y 21 minutos, edición especial de h o r i o 14. Que vamos a completar con otros puntos, trazando este mapa del gran apagón a través de la red de emisoras de la SER. Estamos ya en Euskadi Miguel Ángel Garrosa. Arracha al l e ó n cuéntanos la última hora. Minutos nos dicen desde Osagirecha que han pedido a todo el personal、eh, que apaguen los ordenadores, que no usen los teléfonos para poder mantener así la energía necesaria para los servicios de diálisis y los servicios fundamentales de quirófano. Es lo último, es noticia de hace dos minutos. Aquí también está cerrada toda la red de metro, se ha desalojado, están cerradas las estaciones, no se puede entrar. Nos dicen desde el aeropuerto de Loyu que por ahora los vuelos están operando con normalidad gracias a los generadores. Aquí la radio está en el centro de la capital. En el centro de Bilbao, nos hemos bajado y mucha gente de las oficinas que también ha salido a la calle. Bueno, no, no, no, nos, func no, no nos funciona nada, nos ha pillado de sopetón, estamos todos trabajando y, y bueno, pues estamos un poco a la espera de, de a ver qué pasa.、No sabemos nada, eh, hemos leído por ahí que también están en otros países sin luz. Mucha gente pues, en la calle, como decimos a esta hora, también los servicios de emergencias de s o s de ella que están atendiendo numerosas、eh, llamadas con gente atrapada en los ascensores. Pero lo último, Javier, lo que te comentaba. e、eh, s a petición de Osagidecha, todo su personal, para que apaguen los ordenadores, los teléfonos, para poder mantener así la energía para los servicios de diálisis y los servicios fundamentales. Apagón generalizado, l a s e r contándolo ahora mismo en directo.、Eh, y p r e g u nos t á b a m antes,、eh, nos preguntábamos en voz alta qué está pasando, por ejemplo, en otros puntos, en Canarias o en Baleares. Javier l i b a n a ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Muy buenas, buenas tardes. Sí, la, en las Islas Canarias y en Baleares, en principio, no se han visto afectados. Canarias cuenta con seis sistemas aislados, uno por isla. Están aislados de la España peninsular y entre ellos, y en el caso concreto de Baleares, está formado por dos sistemas separados, Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera. Estos están interconectados entre ellos, pero también con la península por un cable submarino. Gracias, l í b a n、eh, a Gran Vía de Madrid, Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la imagen ahora mismo ahí? Decíamos hace unos minutos que los semáforos estaban absolutamente apagados, que había cierto colapso de tráfico. ¿Ha mejorado en algo la situación? Pues muy poquito. Supongo que la imagen no la ves, pero es. Eres... Perfectamente capaz de imaginarla. Ahora mismo, las tiendas en las que un día normal, a esta hora, habría cientos de personas comprando, están cerradas. Algunas han echado la verja, otras no, tienen e l personal de seguridad bloqueando la entrada. Todo el personal de las tiendas está en la calle. Las aceras de la Gran Vía están repletas de gente. Algunos incluso se acercan a preguntarnos qué está pasando. Un agente de la Policía Municipal está comunicando ahora, delante de nosotros, a sus compañeros, cuál es la situación en la Gran Vía. Hay agentes de la Policía Local. Que están gestionando como pueden el atasco monumental que ahora mismo hay en esta arteria se escucha, se escucha perfectamente、eh, los silbatos de, de los policías tratando de reorganizar ese caos que ahora mismo está viviendo el tráfico en Madrid. Son, son desde luego, menos、uh -huh. agentes de los que son necesarios. Pasan de vez en cuando、eh, motos o coches de la policía con las sirenas encendidas. Algunos autobuses, algunas líneas pasan también por aquí, repletas de viajeros. Se están convirtiendo de momento en el transporte alternativo, por ejemplo, al metro, que no funciona. Claro que hay l De autobuses como este 001 que pasa ahora delante de nosotros, que son autobuses eléctricos. En algún momento, si no pueden recargar, también、no. dejarán de funcionar. Alguna mujer se ha acercado a nosotros preguntándonos qué pasa, por qué no hay luz. Le hemos dicho que no hay en toda España. Nos ha dicho, me dicen que tampoco en Portugal. Es decir, es ya comentario en la calle Madrid. Lo hemos empezado a notar incluso en las propias redacciones, cuando de repente、eh, parte de la redacción central de la cadena Ser se ha visto a oscuras. Se han quedado los ordenadores que están、eh, enganchados a, a los generadores y ahí hemos vivido un momento. De caos que creíamos que se debía únicamente a una cuestión local o, o del barrio en el que se encuentran las instalaciones de la cadena ser en pleno centro de Madrid, justo en la Gran Vía. Pero es evidente que a partir de ahí han empezado a llegar otros mensajes, otras fotografías, vídeos, incluso a través de redes sociales, que indicaban que la situación era infinitamente más grave, que estábamos ante un apagón generalizado en varias zonas de España y después supimos también que、eh, también en Portugal.、Eh, Jordi Fábrega,、eh, estamos pendientes también de los movimientos del gobierno. Sabemos que Moncloa se ha reunido ya el gabinete de. Crisis y、eh, acabamos de conocer、eh, los últimos datos que nos llegan desde el Ministerio de Transición Ecológica. Sí, sabemos que la vicepresidenta tercera, Sara a Gessen, está ahora camino de, precisamente de red eléctrica,、eh, del centro de control, desde donde se gestiona toda la demanda eléctrica de la península, para conocer、eh, lo que ha ocurrido, intentar averiguar las causas y hacer el seguimiento del apagón que Lleva ya prácticamente una hora. Dicen desde el ministerio que el gobierno pondrá todos los medios necesarios para recuperar la normalidad lo antes posible. Y también sabemos que esta mañana había muchos ministros del gobierno del área económica que estaban participando en un acto en el centro de Madrid. Pues bien, nos dicen que todos ellos han abandonado el casino, que es donde se estaba celebrando este acto, justo después del apagón, para reunirse en este comité de crisis.、Nos、hablabas antes de la restitución lenta del suministro. No sé si es fruto de... ello no, pero por ejemplo en algunas ciudades de la comunidad valenciana, por ejemplo en Alicante, han empezado a funcionar ya algunos sistemas de señalización en las calles. No está ocurriendo lo mismo en el aeropuerto del Prat, que está prácticamente paralizado. Allí está otro compañero de la SER, Santiago Valle. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el aeropuerto del Prat,、eh, fuentes de AENA nos aseguran que el aeropuerto está bien abastecido porque se autoadministra con energía.、Eh, aunque sí que es verdad que puede haber sistemas、eh, con alguna afectación.、Eh, aunque hay alguna afectación en algún sistema informático, se opera con cierta normalidad aquí en el aeropuerto del Prat. Se han constituido algunos comités de crisis para seguir la evolución de la situación, pero las máquinas están funcionando. la gente Puede facturar. No hay muchas afectaciones en cuanto a la salida de vuelos desde el aeropuerto de Barcelona. Por lo tanto, dentro de la situación hay cierta normalidad en lo que es el aeropuerto del Prat. Una de la tarde y 27 minutos, creo que hasta ahora podemos conversar con Francisco, que se encuentra atrapado en un tren. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, ¿Dónde estás exactamente? Pues mira, estoy en algún punto entre Albacete y Cuenca, más bien cercano a Albacete. Vale, porque hubo un momento en el que el tren se, se p a r ó nos dijeron que era por un fallo de la de la infraestructura, nos tuvieron como 10 minutitos sin decir nada, y luego ya finalmente sí que nos dijeron que había un problema con la red eléctrica, lo habían especificado, era pago, nos habían esperado、pues, lo, por los móviles y demás, y que íbamos a estar un tiempo indeterminado hasta, hasta que la situación cambiara. Y、uh -huh. como lo llevamos ya como media hora, 40 minutos sí. sin saber、sí. y... nada. Francisco, Atrapado, el, el tren continúa detenido, entiendo, claro. Sí, claro. Como la red eléctrica, lo han apagado, lo han desconectado, nos han dicho y no me h n o n、no, i n g ú v i s o O sea, no me han dado ningún tiempo de espera, pero claro, no está en c u n t o q e va a solucionar el tema y estamos pues a las p e l e s de no s i ha ganado.、Eh, uh, Francisco, ¿cómo está el ambiente entre el pasaje? A ver, más o menos está tranquilo. La gente de la mente y de la calma, también entiendo la situación que al final. No es un problema del, del tren, sino que ha sido un, un apagón que nos ha pillado a todos por sorpresa. Así que de momento c o n g a n a s si es verdad q un e es u poco de calor, p u e s como no、bueno, hay que comisionar y demás. Pero de momento bien, de momento bien, la gente comprensiva. Francisco, te mando un abrazo. Ánimo.、Ah, muchas gracias. Vale, vamos a irnos precisamente hasta Castilla-La Mancha, hasta Toledo. ¿Cuál es la situación allí? Antonio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues la situación es de incredulidad por parte de los turistas que están haciendo, por ejemplo, pasando el día aquí en la capital de Castilla-La Mancha en Toledo también. Por parte del 112 de esta comunidad autónoma han hecho un llamamiento para que se realicen solo llamadas en caso de urgencia con riesgo para la vida. El resto de circunstancias, a s e g u r a n d e s d e el 112, deben de esperar hasta que se normalice esta situación. De momento, la imagen hasta ahora es la de locales cerrados. Por ejemplo, hemos estado en, una, en un restaurante, en un bar. En el que tenían problemas algunos clientes para poder pagar sus consumiciones porque no tenían dinero e efectivo y tenían que usar la tarjeta que no funcionaba con el datáfono al no tener electricidad. También en algunos puntos de la capital regional、eh, se está regulando el tráfico por parte de la policía local al no funcionar ninguno de los semáforos por no tener ese suministro eléctrico. Gracias, Alejandro.、Eh, Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casa?、Eh, buenas tardes. Sabemos ya que Pedro Sánchez se dirige ahora mismo a esta h o r a la sede de Red Eléctrica Española. verdad. Sí, nos confirman fuentes de Moncloa que el presidente del gobierno y la cúpula del gobierno,、eh, también la vicepresidenta tercera, Sara Gessen, están ahora mismo de camino a Red Eléctrica para analizar in situ la situación. También desde el Ministerio de、eh, Interior nos confirman que el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Criptográfico e s t á también analizando esta, esta crisis. ¿no? Se desconoce la causa de este gran apagón que sigue afectando a toda España y a Portugal. Se recomienda a toda la población que、eh, mantenga. mantenga A la calma y, sobre todo, que no colapse el servicio de emergencias 112, que solo se ponga en contacto con las emergencias si es estrictamente necesario. Algo está cambiando, algo se está moviendo. Decíamos hace unos minutos que en Alicante, por ejemplo, comenzaba a funcionar parte de la red de señalización en las calles de, de la ciudad alicantina.、Eh, algo parecido está ocurriendo en Gran Vía. En Elena Jiménez, creo que los semáforos empiezan a funcionar ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Sí, algunos semáforos empiezan a funcionar. Hace unos minutos empezaban a encenderse sus luces, pero no todos, con lo cual. La policía municipal, que está desplegada por aquí, por esta zona de Gran Vía, intenta dirigir el intenso tráfico que tiene ahora mismo esta vía, porque hasta hace un rato、pues、era autorregulación propia de los coches y de los viandantes el cruzar las aceras o el transcurrir por la calzada. Ahora mismo, eso, veo algunos de los semáforos encendidos, en otros lados, los policías municipales tratando de dirigir ese tráfico y en las calles, en las aceras. Pues la gente, la gente parada fuera de las tiendas, porque nos contaban muchos de los turistas, que hay mucho turismo también en esta zona del centro de Madrid, nos contaban que les habían sacado de las tiendas al no funcionar el método de pago, al, al irse la luz, y que ahora mismo, bueno, pues la gente estaba en la calle un poco sin saber lo que hacer. Eso sí, hay bastante calma, tranquilidad, pero todo el mundo se hace la pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Si solo es aquí? ¿Y cuánto va a durar eso? Y bueno, pues ahora mismo esta es la situación en Gran Día. La gente paseando y haciéndose esas preguntas fuera de los comercios, también los trabajadores que han salido todos de las tiendas y el tráfico. Pues en algunos casos regulándose por la policía principal y en otros con esos semáforos encendidos. Sí, el país continúa a oscuras, pero poco a poco parece que se va recuperando cierta normalidad en algunos puntos. Ya digo, por ejemplo, en Alicante, en algunos semáforos, en el caso de, de la ciudad de Madrid, Jordi Fábrega, nos insistías antes en eso, ¿no? que la vuelta a la normalidad será lenta, será poco a poco. Sí, es、eh, una situación de, de cero absoluto. Lo que provoca es que se tenga que volver a producir muchísima electricidad de golpe. Eso no se hace de un minuto para otro, se tarda algunas. Horas en volver a recuperar toda la electricidad. Es verdad que también hay muchas empresas, ciudades y servicios que utilizan grupos electrógenos que pueden empezar a. suministrar Esta electricidad y haciendo que algunos de los servicios que se han visto totalmente paralizados puedan volver a operar. Hace ya una hora que estamos en, en apagón en prácticamente toda la península, cero absoluto, dice red eléctrica que se ha producido. Recordemos que el operador del sistema eléctrico dice que está analizando las causas de este apagón, que se están dedicando todos los recursos para solventarlo y que ha activado planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del Sector, unos planes que, evidentemente, tardan en ponerse en marcha y por eso la reposición de la luz no va a ser inmediata. Casi una hora, a las 12.40 aproximadamente, conocíamos los primeros indicios de, de lo que estaba pasando en prácticamente todo el país, ese apagón generalizado que estamos contando aquí en este especial informativo, en la antena de la SER. Seguimos recorriendo y trazando el mapa de España en este día, en esta jornada muy, muy complicada. Estamos ahora en las calles de Cáceres, ahí está Ima Díaz, buenas tardes.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 En estos momentos, no solamente en la capital, sino en、eh, toda España, tal y como se están enterando aquí en la vía pública a tiempo real. También están aquí en la calle los responsables de los negocios que han tenido que cesar su actividad de manera obligada, salvo alguna ferretería, por ejemplo, donde hemos visto que acudían vecinos a comprar bombonas para los c a m p i n g a s o incluso algún bar que todavía sirve a l g u n a caña o a alguna Coca-Cola que aguanta el frío. A, A esta, a esta hora. Entre las principales preocupaciones de los vecinos: ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar sin luz? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hasta cuándo van a aguantar las baterías de sus móviles? O, por ejemplo, también, ¿qué va a pasar con lo que tienen acumulado en sus、eh, neveras y en sus congeladores? En esta calle vemos、eh, mucha gente、eh, mayor que ha hecho corrillo, que depende precisamente de esa electricidad para poder regresar a sus casas. Nos hemos encontrado con vecinas de 91 y 94 años que viven en la sexta y en la octava planta de estos edificios. Y en cuanto al tráfico, podemos decir que. En estos momentos es prácticamente normal en el centro de la ciudad. Pasa ahora mismo el autobús de la línea 3 por el paseo de Cánovas y en los cruces más importantes de la ciudad, como en el de la plaza de América, tenemos a la policía local regulando ese tránsito. Sí, mira,、eh, me hablas de, del tráfico. Marina,、eh, tenemos aquí las advertencias, los consejos que nos acaban llegar, de llegar por parte de la Dirección General de Tráfico que le pide a los conductores que, que no salgan, digamos, que no se pongan al volante si no es estrictamente necesario. Sí, porque la señalización está afectada todavía en muchos casos, en muchos puntos, así que la recomendación de la Dirección General de tráfico de la DGT es clara: evitar coger el coche, ponerse en la carretera si no es estrictamente necesario y si hay que hacerlo,、eh, hacerlo con muchísima precaución, más, más incluso de la habitual, aumentando la distancia de seguridad, reduciendo la velocidad al, al mínimo. Porque, como decimos, la señalización está afectada, así que podemos encontrarnos con sorpresas, con vehículos、eh, con los que no contamos, en dirección en la que、uh -huh. no contamos. Mejor quedarse eh, eh, sin coger el coche, no salir a carretera. Es la recomendación a esta hora de la Dirección General de Tráfico. Regresamos de nuevo a la calle. Es una de las arterias principales, quizá la principal, de la capital de España, la castellana. a l l í está、eh, Alfonso G. Alfonso, ¿cuál es? Our... Creo que se ha cortado esa comunicación con Alfonso Ogea, pero vamos a acercarnos a la comunidad valenciana, muy cerquita de la capital, en Valencia. Está alguien a quien ustedes conocen bien, José Luis Astre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.、Eh, bueno, cuéntanos cuál es la situación ahí. Mira, estoy en un pueblo muy cerquita del área metropolitana de Valencia. Se llama Benifayó, tiene unos entre 10 y 15 mil habitantes. Y la imagen se parece mucho a la que estáis describiendo de las grandes ciudades, pero trasladada a los pueblos medios. Desde luego, aquí la gente,、eh, quizá porque somos menos, quizá porque todo el mundo se conoce, hay menos preocupación, más,、mmm, no sé si decir tesorna, sin quitarle gravedad, pero sí que los comentarios entre los vecinos, pues entre gente que se conoce, hasta cierta resignación. ¿Qué hay en este momento? No hay caos de tráfico, que el tráfico es mucho menor que una gran ciudad, pero sí. Sí, preocupación entre los comerciantes porque, por ejemplo, es la hora de echar el cierre, les preocupa cómo bajar las persianas. Todo es、eh, metálico, evidentemente. Se están viendo bajado ahora a un bazar, porque lo primero que he hecho ha sido bajar a comprar pilas para el transistor de toda la vida. Se han agotado ya.、Eh, mucha gente haciendo cola, pidiendo, preguntando por linternas, haciéndose a la idea de que esto, a pesar de que puede ir volviendo ya el suministro en algunos puntos, quizá hay que prepararse por si fuera a largo plazo. Y mucha gente en los comentarios, en la cola, mientras está guardando su turno, recuerda qué ocurrió con la pandemia. En fin, que entre ese humor. Que se utiliza quizá para restarle dramatismo, por lo menos en estas primeras horas, mirando también todo el mundo la batería que les pueda quedar en los teléfonos móviles,、eh, con algunas pilas que sean y linternas agotadas ya en estos primeros 40-45 minutos en muchos de los comercios del pueblo, y también y sobre todo, ya te digo, los comerciantes, porque no pueden cobrar con tarjeta, no les funciona el sistema de cobro y además ahora mismo preocupados también por、eh, cerrar con las persianas metálicas sus tiendas. Quedan pilas, por tanto, ¿no? En, en los dos bazares a los que yo he ido ya se habían agotado. Ya、ah, se ¿no? habían agotado. Bueno, oye sí, Sastre, sí. te mando un abrazo fuerte. Otro de vuelta.、Eh, estamos pendientes de todas las noticias y actualizaciones que nos llegan.、Eh, Jordi, tenemos actualización por parte de Red Eléctrica. Sí, en otro breve comunicado que han colgado en las redes sociales, dice Red Eléctrica que se está empezando a recuperar la tensión por el norte y el sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad, dice textualmente. Añade que es un proceso que conlleva la energización. De la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen. Terminan diciendo que siguen trabajando para reponer el suministro. Esto es lo que acaba de escribir en sus redes sociales Red Eléctrica. También hay un mensaje de AENA que explica que,、eh, debido al corte de energía,、eh, hay algunas incidencias en los aeropuertos. No nos saben、eh, cuantificar el número de incidencias. Explican que、eh, se sigue operando en las pistas con los grupos electrógenos y reconoce. Recomiendan a todos los pasajeros que tengan previsto volar en las próximas horas que consulten con su aerolínea las posibles incidencias, cancelaciones o retrasos a consecuencia de este a p a u s o Sí, dice Aina que están funcionando algunas actividades en los aeropuertos gracias a esos grupos electrógenos de contingencia y uno de esos aeropuertos que empieza a operar, evidentemente con algún problema, pero que empieza a operar es el de Sevilla. Allá nos vamos, Enrique Carneado. Comentan que el aeropuerto de Sevilla no ha sufrido ningún retraso en vuelos, ya que cuenta con ese sistema redundante en el que saltan grupos electrógenos que garantizan los sistemas críticos. Estos son aviones en aterrizaje y despegue y también la torre de control, con lo cual están despegando con normalidad los 200 vuelos programados de media en el aeropuerto de San Pablo. Sí hay incidencias en cuanto a la información y pantallas en la terminal, lo que sí está provocando algún que otro caos entre los pasajeros que están esperando a despegar. Despegar o están esperando algún familiar que venga en uno de los vuelos que aterrizan en el aeropuerto de Sevilla. s、sí、i está habiendo problemas en el metro de la capital andaluza. No hay metro. Está afectado directamente por este corte en el suministro. También el tranvía y los grupos semafóricos, con lo cual la policía local se está desplazando a diferentes puntos de la capital andaluza para ordenar el tráfico. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Está siendo clave el papel de las fuerzas de seguridad del Estado que están ayudando a la gente que, que se ha podido quedar atrapada en ascensores, por ejemplo, también a controlar digamos, la situación ahora mismo. Es verdad que, que digamos que la mente ya está un poco más calmada. Una vez la población ya sabe a qué se debe todo, toda la situación que estamos viviendo desde las 12 y 40 minutos de la mañana, este apagón generalizado、eh, que está afectando, como decimos, a toda España, pero también a Portugal. una situación que cuanto recupere, recuperando, nos dicen、eh, en cuanto se recupere, se irá recuperando, pero Muy poquito a poco, es decir, paciencia, calma.、Eh, escuchábamos antes, nos lo contaba Marina, que la DGT avisa a todos los conductores de que se lo tomen con calma, que si no es estrictamente necesario, que no salgan, que no, que no se pongan al volante, porque,、eh, en fin, la situación puede ser complicada debido precisamente, lo estamos contando también, a que los semáforos no están funcionando correctamente está y que ahora mismo parte de, esos, parte de esos dispositivos、eh, semafóricos ahora mismo pues, no están、eh, operativos. Vamos a acercarnos hasta la Puerta del Sol, donde Pedro Blanco, s Sigue recorriendo el centro de Madrid.、Eh, Pedro, ¿cuál es la situación ahora mismo en el kilómetro cero? Bueno, la imagen es muy peculiar porque aquí están ocurriendo cosas que denotan absoluta normalidad. Por ejemplo, están instalando la carpa y el escenario de las fiestas del 2 de mayo.、Eh, y por otra parte,、eh, todo lo demás,、eh, lo que denota es absoluta excepcionalidad. Hay mucha presencia policial, pasan continuamente coches, tanto de paisano como、eh, rotulados de la policía con las sirenas, van y vienen. Eh, muchas eh, patrullas de agentes de paisano con chalecos identificativos. Que están, b、bueno, u entre o e n otras cosas, asegurando que no ocurra nada. Los comercios siguen cerrados, aquí no hay luz.、Eh, los turistas pasan, aquellos que hablan español, ahora mismo nos acaba de parar una familia de Chile que nos ha dicho: ¿Qué es esto que está pasando? Venimos de Chile, pasa aquí, solo aquí, en otros países, nunca habíamos visto nada por el estilo.、Eh, las tiendas、eh, no están、eh, trabajando, no hay luz, algunas han echado también aquí la persiana. Los accesos a las bocas de metro y a cercanías están、eh, bloqueados. Y de momento, esta sensación、eh, extraña, ambivalente, de la vida que sigue y la vida que se ha parado porque no hay luz. Bueno, gracias, Pedro.、Eh, nosotros estamos sufriendo también cortes intermitentes、eh, de, de energía en este estudio, así que ya a priori les pedimos disculpas por los、eh, posibles fallos que pueda haber en las comunicaciones. Estamos trabajando con los generadores de, de emergencia ahora mismo, desde los estudios centrales de la SER en Gran Vía. Es la una de la tarde y 43 minutos, edición especial de Hora 14, la SER con t a n t El minuto a minuto de este apagón generalizado que afecta a España, también a Portugal, que ha dejado a mucha gente, decía yo antes, atrapada en ascensores, otros en trenes. Tomás Roncero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Tomás, ¿tú dónde、aquí? estás?、Sí. Tomás, ¿dónde te ha pillado? Pues estamos ahora mismo en un tren que estaba a 4 kilómetros de la estación de Valencia, que lo hemos cogido en Chamartín, y se ha, se ha parado de golpe por completo. Iba a llegar a las, a las 12.36 y hay media, por e l p r o n t o se ha parado. Creíamos que era por o tren o lo que sea. Y hasta que no lo han comunicado. Que, que la catenaria se ha quedado sin electricidad y se ha parado por completo. Y aquí, pero el problema claro, llevamos ya más de una hora parados. Y claro, gente que. Porque los baños también los han precintado, porque no, no, no, no se pueden utilizar, porque se puede colapsar. Pero, claro, tampoco pueden abrir las puertas. Y, bueno, la gente, claro, está nerviosa, la gente que va con niños Es un poco complicado, por eso, sobre todo porque no hay previsión. De c u o n d o se va a poder arreglar esto, entonces está todo el mundo parada y fíjate que. Han, incluso han dicho que andando podría ser 40 minutos, pero claro, hay que atravesar el río, un río que hay ante, una parte del río anterior a la, a la estación, entonces no sabemos. Sí, bueno, que claro, en, sí. Entiendo que la compañía、eh, ha informado lo justo de, de lo que está pasando, porque está como todos, no No conocemos el origen de este gran apagón que, que estamos viviendo en toda España. Y la información, es decir, también、eh, está, pues, la están ofreciendo a cuenta gotas porque tampoco saben que, o en qué momento se puede、eh, restituir ese, ese suministro eléctrico.、Eh, Tomás, ¿cómo está la gente dentro del tren ahora mismo? Pues.、Eh... Estás tranquila, incluso al principio había estado un poquito hasta de lo tibio de bromas, por、uh -huh. la gente que estaba teletrabajando. Pero claro, como van pasando los minutos y, y no hay previsión de que el tema se pueda arreglar, pues claro, la gente está inquieta, porque claro, todo el mundo tiene sus compromisos. Eh, esperan, gente que le estaba esperando en la estación, gente que a por trabajo, gente que le aportaba familiar. Pero mira, mira lo acaban de decir: es que abran las puertas para que por lo menos se ventile, porque claro, la gente se está empezando a poner nerviosa. Además, como hoy hace un día p l e n o aquí parece q hace sol, hace una temperatura alta, y entonces esto es una peluca de ventilación. De ventilación. Pero claro, nos ha hecho los perros del, del tren, que, que ahora mismo no hay manera de, de saber cuándo se va a arreglar, pues claro, estamos todos a t a ahí. La v e r o claro, la gente está con los móviles, que no sé qué, que ahora en Canarias, que en Italia, que, que también pasa en Portugal, que en Francia, claro, la gente está, gente la ya e m p e z a n d o a ver que esto es una cosa muy seria y. Claro, Y hemos perdido esa comunicación con Tomás Roncero, que está en un tren a pocos minutos de Valencia. Acaban de abrir las puertas para ventilar、eh, los vagones, porque, como nos contaba también Francisco antes, desde otro tren, atrapado también en otro convoy,、eh, pues la situación es que no funciona el aire acondicionado, no haber suministro eléctrico y ya llevan,、eh, acumulan ya unos cuantos minutos, más de una hora, atrapados en esos trenes en el momento en el que se ha interrumpido esa energía eléctrica.、Eh, buscamos otro punto.、Eh, Hospital de Santiago de Compostela, Íñigo、eh, Caínzos, ¿cuál es la imagen? bajen、ah, ahí. Pues mira, aquí hay luz en algunas zonas. Nos garantizan los servicios、eh, de prensa del hospital que está funcionando con generadores en las zonas más críticas, las zonas de urgencias, también los quirófanos y vemos también algunos puntos iluminados en consultas externas. El resto del hospital, por ejemplo, la cafetería y otras zonas comunes, están apagadas. Mucha gente está en lo que es la zona de, bueno, de recepción, de terraza. Incrédulo, también en este punto no tienen nada. Muchos se quejan de que les han anulado las consultas, evidentemente, porque no se les puede atender. Y todo el mundo consultando el móvil y cada vez que nos acercamos a alguien, pues nos viene a preguntar qué es lo que está pasando, si esto es una broma, si es algo puntual, algo. Serio y en cuántos puntos se está pasando. Aquí, de momento, la atención está garantizada, ¿no? Que es lo crítico, pero el resto d e hospital e sí que está notando este apagón generalizado. Eh, Marina, eh, tenemos primer comunicado del Ministerio de Sanidad que pide, sobre todo, mucha calma a todos los pacientes. Eso es, y dice que están en contacto con las comunidades autónomas para saber cuál es el alcance de, de este apagón y ponerse a su disposición. Pero recuerdan lo que venimos contando desde el primer momento: que los centros cuentan、eh, con dispositivos, con grupos electrógenos, esos generadores que funcionan con combustible. Eh, y con los que cuentan los hospitales para este tipo de, de circunstancias, de contingencias. Son infraestructuras en las que es crítico、eh, mantener el suministro aunque se produzcan cortes, así que mensaje de tranquilidad desde el Ministerio, también desde centros como el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, la Princesa, aquí en Madrid.、Eh, si se retrasan las operaciones,、eh, las que no son urgentes, si se van a retrasar, lo están haciendo centros de toda España. También nos lo confirman en el Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, pero el mensaje, insistimos, es de, es de tranquilidad desde el Ministerio y desde los centros hospitalarios. En Madrid、eh, se acaba de activar la fase de emergencia, el plan de emergencias municipales para coordinar las acciones、eh, motivadas por el apagón eléctrico que sufre toda la ciudad.、Eh, los principales responsables, el alcalde al frente, José Luis Martínez Almeida, están ahora mismo reunidos en el centro de seguridad municipal. Una de la tarde, 48 minutos. Vamos a irnos a, de nuevo a Portugal, hasta Oporto, hasta el aeropuerto, donde habíamos conectado hace unos minutos con nuestro corresponsal Bryce Suárez. Acaba de hablar uno de los miembros del gobierno de Montenegro y Bryce、eh, acaba de deslizar una idea en el tercer canal, en la RTP3, el tercer canal de la televisión pública portuguesa, de bueno, que una de las hipótesis que ahora mismo estarían barajando sobre el origen de lo que está pasando, de este apagón generalizado en España y Portugal, podría haber sido un ciberataque. Bueno, simplemente los periodistas han preguntado en una rueda de prensa a Manuel Castalmeda, i ministro de Cohesión Territorial, si había esa posibilidad. Y él ha dicho, ante la confusión que hay en todo el país, que no la descartan, pero que de momento no saben, tampoco la atribuyen a eso. No saben a qué se deben las causas siguen estudiando. También, por ejemplo, la Policía de Seguridad Pública ha emitido un mensaje diciendo que el tráfico ahora mismo es un enorme desafío porque hay un caos en el centro de las ciudades, no hay, no hay una regulación, los policías han salido. A dirigirlo y de momento la situación en el aeropuerto sigue siendo la misma. Muchas zonas apagadas, las escaleras, por ejemplo, no funcionan,、eh, no funciona el metro, la única posibilidad de llegar al centro es en,、uh, en taxis y servicios de, de transporte privado. Y, y por el momento, pues lo s principal es averiguar qué está pasando. Los aviones siguen aterrizando con normalidad, pero, pero ya os digo que bastante, bastante confusión sobre todo. Mantenemos esa línea abierta con el aeropuerto de Oporto, donde sigue Bryce Suárez. Ya digo que la situación afecta a España, pero también al norte y al sur de Portugal. Aquí en España,、eh, en Cataluña, el presidente i l l a、eh, acaba de anunciar que a partir de las dos va a reunir al gabinete de crisis. Lo va a hacer en el Palau de la Generalitat. Y en Valencia, otra foto. Foto Sonora. Ana Durán, ¿dónde estás ahora mismo?、Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Pues estoy en la estación del AVE, en la estación Joaquín Sorolla, donde bueno, pues los carteles donde habitualmente marcan las llegadas y las salidas de los trenes está pasando todo el rato un letrero en el que pone por avería general la circulación queda interrumpida en salidas y llegadas, algo que ya han asumido. Los cientos de pasajeros que se acumulan aquí en el hall antes de pasar el control de billetes, que van cargados de maletas y que, bueno, ven que esto no está nada claro cuándo van a poder subir al tren、eh, con los viajes cancelados. Recordamos que aquí, además, como. Señalaba antes Juan m a g r a n e r cuando ha entrado también en directo con vosotros. Es una jornada festiva en buena parte de la comunidad valenciana, así que hoy es un día de mucho movimiento y esto está complicando muchísimo la situación. De momento, aquí no se están viviendo、eh, momentos de tensión, muy al contrario, la gente yo creo que oscila entre el desconcierto y la, la resignación de la situación. Saben que es algo generalizado. Y como hemos escuchado también, bueno, pues,、eh, todos muy pendientes de, del móvil con los auriculares, que escuchando la radio, intentando informarse de lo que pasa y de las causas, que es、eh, básicamente lo que nos preguntan cuando nos acercamos a ellos para consultarles、eh, bueno, pues、cómo están viviendo estos momentos. ¿no?、Eh, Simplemente nos、eh, preguntan, ¿pero ¿sabéis pero o algo más? ¿Sabéis por qué ha sucedido esto? Y sobre todo, ¿cuándo se va a solucionar? Que es lo que se pregunta aquí todo el mundo. Vamos conociendo poco a poco más datos, sobre todo más incidencias, porque Jordi, vamos a recordar que el origen real. Aunque eh, eh, el ministro que nos comentaba, Braís, ha podido deslizar esa idea ¿no? de, de un posible ciberataque, el motivo real y confirmado no lo tenemos. No,、eh, de hecho, tanto en el gobierno como en red eléctrica, como en las compañías suministradoras de electricidad, nos aclaran que están investigando qué es lo que ha ocurrido. Me has preguntado, lógicamente, si puede tratarse de un ciberataque. Lo que nos dicen es que no hay información, que están investigando, es decir, están dejando todas las hipótesis abiertas. También hemos、eh, preguntado a gente del Instituto. i Nacional s t t t i u o n de Ciberseguridad por esta posibilidad nos han dicho que, como siempre ocurre en estas situaciones, lo que hacen es abrir una investiga investigación,、mm. mirar si hay indicios de que los haya. Cuando hemos hablado con ellos, no veían indicios de ciberataque. s Eso no quiere decir que con el paso de, de los minutos y de las horas puedan encontrar estos indicios, pero digamos, en este momento, a las dos menos ocho minutos hora peninsular, en el gobierno. En r e d Eléctrica y en las compañías suministradoras siguen diciendo que no saben, no conocen y no comunican la causa de este apagón del que ya llevamos prácticamente hora y media. Aunque las comunicaciones son muy complicadas,、eh, seguimos estableciendo contactos con personas que se encuentran atrapadas en trenes o en aviones, por ejemplo, como nuestra compañera Ana u s l é Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Y a vosotros dónde os ha pillado? No, h a t a poco. Pues nos ha pillado justo en i b i z a además, donde no se ha ido la luz, no hemos notado nada en absoluto. Y durante esta hora y pocos minutos que llevamos、eh, con el apagón, hemos hecho todo el proceso pues, de embarque, nos hemos montado en e la v i ó n Y la fotografía es la de l grupo de personas pues, que intenta llamar a familiares, avisar de que estamos. Al principio parecía que íbamos a d e s p e g a r con normalidad. Pero ahora nos van pidiendo un poco de paciencia hasta que la situación se restablezca y, sobre todo, para dar prioridad, como nos acaban de comunicar,、eh, a los vuelos que están aterrizando ahora en el aeropuerto de Barajas, que es nuestro destino. ¿Cuál es la situación? Claro, porque vosotros dependéis del aeropuerto de destino. Sí, por ahora el comandante nos irá informando de todas las noticias que tenga, pero、uh -huh. lo que nos ha dicho es simplemente que por ahora prefieren esperar a que se restablezca la situación y que se prioricen, como te decía, los, los aterrizajes de otros vuelos que ahora mismo、eh, han, han salido antes que nosotros. Por ahora la gente está tranquila. Aquí hay un cruce de varios idiomas, n o cada uno、eh, buscando información con el compañero de al lado, llamando a、eh, pues, familia para que recoja a los niños, mamá, oye que estoy bien, y trasladando, pues eso, por ahora, t r a s Pero no nos dejarán bajar del avión, así que veremos cómo, cómo avanza la situación. Ana, mucha suerte y mucho ánimo. Gracias. Ya decimos que después de la confusión inicial, lo cierto es que todo el mundo ya es conocedor de lo que está pasando, no de los motivos originales, pero sí lo que está pasando por parte de la población. Digamos que、eh, el ambiente se ha ido tranquilizando poco a poco, hay mayor calma y las autoridades siguen enviando también ese mensaje ¿no? de no perder la calma y, sobre todo,、eh, no lanzarse a por el teléfono de emergencias, o a por el 112 que se puede terminar colapsando.、Eh, ya digo que los servicios públicos, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, están viendo. Muy sacudidos ahora mismo por este gran apagón que afecta a todo el país. Volvemos al Prat con Santiago Valle. Santi Ovalle.、Eh, Santi, me decías allí o me contabas antes la situación en el aeropuerto de Barcelona.、Eh, claro, en ese aeropuerto o a ese aeropuerto llega también el metro, el metro está absolutamente interrumpido. Sí, eh, han eh, cerrado la parada, lógicamente, porque no funciona,、eh, pero han、eh, desalojado a la gente que se había quedado encerrada. Dentro de la línea 9 del metro, en la parada del aeropuerto del Prat,、eh, ya está desalojada esa parada, ha podido ir saliendo、eh, la gente que estaba atrapada. Y el resto en el aeropuerto funciona con cierta normalidad.、Eh, funcionan con generadores, las、eh, máquinas para facturar funcionan, hay luz, funcionan los ascensores, las rampas mecánicas.、Eh, Se está abasteciendo bien con los generadores el aeropuerto del Prat y nos informan desde AENA que en los aeropuertos de Cataluña y en especial en este, el más importante, el aeropuerto del Prat, la actividad no se ha visto demasiado afectada. Salen los vuelos con normalidad, hay los retrasos típicos de cualquier día del año, pero la actividad ordinaria del aeropuerto del Prat, más allá de un apagón que h a i d o de unos 10-15 minutos, según nos contaba n la gente que trabaja por aquí, por el Prat, no ha afectado demasiado y funcionan con normalidad. Bueno, Todo lo que está pasando ha trastocado la agenda informativa del día. Decíamos con Ángels a las 12 que l e iba a estar marcado por la fecha del cónclave. Esa fecha ya la tenemos, la hemos contado aquí en la s e r antes con Joan Solés. 7 de mayo, el miércoles, por tanto, el próximo miércoles será el día que arranque el cónclave en el Vaticano, el momento de elegir al sucesor del Papa Francisco. La otra gran cuestión informativa del día era una cita política. Por fin íbamos a escuchar al ministro del Interior, Amar Lasca, tras el incendio y la crisis de las balas israelíes, de ese contrato que finalmente el Gobierno ha tumbado, ha bloqueado, ha decidido rescindir, a pesar de que inicialmente interior, tal y como avanzó la SER, quería continuar adelante con esa compra de ese material para la Guardia Civil. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, casal? Buenas tardes. En principio、eh, estaba previsto que a las dos en punto de la tarde arrancara un almuerzo del que iba a ser precisamente protagonista el ministro del Interior, Marlasca, pero、eh, Bañuelos, claro, naturalmente ese almuerzo se suspende. Eso, es casal. Era de esperar.、Eh, nos confirman desde el equipo del ministro de l Interior que Fernando Grande-Marrasca、pues, finalmente suspende, ha suspendido ya ese almuerzo informativo que arrancaba a las、eh, dos de la tarde en un hotel céntrico de, de Madrid. Evidentemente, el ministro ha cancelado esa cita que tenía en cuestión de, de minutos para poder hacer un seguimiento. Se nos ha interrumpido esa comunicación con nuestro compañero Javier Bañuelos. La vamos a retomar enseguida. Pero ese es el titular.、Eh, una de las grandes citas políticas del día: escuchar al ministro del Interior, Amar Lasca. Ese almuerzo informativo se suspende por razones obvias, por la situación de este gran apagón que ahora mismo afecta a España. Aunque、eh, el suministro se va recuperando en algunos puntos y también en muchas oficinas en las que están funcionando、eh, los grupos electrógenos que permiten dar esa energía, esa electricidad a esos centros de trabajo. Una de la tarde y 57 minutos. Recorriendo el centro de Madrid, continúa Pedro Blanco. Pedro,、eh, estás ya en la Plaza Mayor. Nos、pues、hemos venido a la Plaza Mayor.、Eh, yo creo que todo el mundo tiene la imagen en la cabeza de esta plaza. Para quien no la conozca, es un lugar emblemático lleno de terrazas, donde a esta hora hay gente comiendo. ¿Por qué? Porque no pocas tabernas y restaurantes cocinan con gas. No con luz, y por lo tanto han podido、eh, sacar los platos que están pidiendo. Nos hemos encontrado muchas colas, colas muy largas, en aquellos establecimientos que dan, por ejemplo, bocadillos de jamón. Ahí no hay nada que cocinar, están hechos.、Eh, sobre todo turistas, claro, o bocadillos de calamares. Fundamentalmente lo que hay aquí es、eh, gente de fuera.、Eh, quienes hablan español nos siguen preguntando qué está pasando. Pero el ambiente es como un día cualquiera, soleado, de primavera, con una temperatura agradable, grupos de niños que vienen de excursión, turistas、eh, que van y vienen, una pareja. De policías que está vigilando, pero de momento, turistas comiendo la vida en la Plaza Mayor como un día normal. Casi, casi un día normal, gracias Pedro. Seguimos recorriendo ese centro de la capital donde a esta hora también es hora de recogida de los niños en el cole.、Eh, Leo Rodríguez, ¿cuál es la foto en ese centro escolar en el que tú ahora mismo te encuentras? Atención, Leo Rodríguez. Ya decimos que las comunicaciones telefónicas son muy complicadas. Pero que a muchos padres y madres hasta ahora、eh, les pilla yendo a recoger a, a sus críos al cole y no es fácil, por ejemplo, moverse por el centro de la ciudad, por Madrid.、Eh. Ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, Adrián Prado, está recordando a los ciudadanos que lo mejor es quedarse en casa, n o que, que no se desplace si no es estrictamente necesario. Sí, es、eh, un mensaje que ha lanzado el alcalde al medio a través de las redes sociales. r e c o m i e n d a a los ciudadanos que se queden en el lugar en el que se encuentran, que se minimicen los desplazamientos con el objetivo de que queden libres las principales vías de circulación. Ahora mismo es verdad que la ciudad está bastante atascada, por eso pide esa,、eh, pues、que los ciudadanos se queden en sus lugares de trabajo o en sus casas. También hace un llamamiento para que no se c o l a p s e los teléfonos de emergencia. En caso de no ser atendidos, dice el alcalde, pide a los ciudadanos que se acerquen a las comisarías o incluso a los parques de bomberos para、eh, dar aquellas、eh, solicitudes que tengan en ese momento. Gracias, Adrián. Es la última hora desde Madrid, desde la capital. Apagón en toda España y también en Portugal. Hay algunos puntos de norte y sur que están recuperando. Poco a poco el suministro eléctrico, pero ahora mismo la situación es muy complicada, sobre todo en nudos de transporte, en aeropuertos, en estaciones de tren y autobús. Láser, contando este gran apagón en España en directo. Enseguida a las d o Son s las dos La una en Canarias. Hora c a t o 14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. Es sin duda la noticia del día. Especial informativo desde la una en punto aquí en la antena de la SER, edición de hora catorce, en la que estamos contando el minuto a minuto de este apagón que afecta prácticamente a todo el país y también a Portugal de norte a sur. El suministro se va recuperando poco a poco. Red eléctrica ha puesto en marcha ya un mecanismo de restitución de la energía y muchas oficinas que ahora mismo están trabajando con la ayuda de grupos electrógenos. Vamos a recopilar la última hora sobre esta situación. Jordi f á b r e g a ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La última información que facilita Red Eléctrica es. Que se está empezando a recuperar la electricidad por el norte y el sur de la península en un proceso que será paulatino y que puede retrasarse algunas horas, según explican los expertos. Desde las doce y media, la península está. Prácticamente sufriendo de forma generalizada un apagón. En ese momento se ha producido lo que en el Argot se conoce como un cero absoluto, es decir, se ha quedado sin electricidad toda la península. Ahora mismo, según los datos de red eléctrica, se está generando algo más de un tercio de la electricidad que estaba prevista para esta hora. Un apagón del que seguimos sin conocer las causas. Ni gobierno, ni la empresa gestora de la red, ni tampoco las empresas suministradoras explican que. Es lo que ha provocado este apagón. Se sigue investigando, nos dicen cuando les preguntamos. Uno de los ministros del gobierno portugués ha dicho en la RTP3, en el tercer canal de la televisión pública portuguesa, o al menos no ha descartado, que el origen de este gran apagón pudiera estar en un ciberataque. También ha deslizado la misma idea el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, en Antena 3. El gobierno reúne a un gabinete de crisis y ahora mismo Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Sara g e s s e n se encuentran. En la sede de Red Eléctrica Española. Información de Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Casal? Sí,、eh, gabinete de crisis ahora mismo en esa sede de Red Eléctrica. Lo acaba de confirmar la Secretaría de Estado de Comunicación. El presidente Pedro Sánchez se ha desplazado, ha desplazado allí junto a la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico para conocer, dicen, de primera mano la situación generada en el suministro eléctrico. En este comunicado, el Gobierno dice que está trabajando para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y que está dedicando. Aseguran todos los recursos para solventarla cuanto antes, pero no aclaran ese origen de esta incidencia. Aseguran también que trasladarán toda la información que esté disponible a medida que la vayan teniendo. Dos de la tarde y dos minutos. Ya decimos que poco a poco hay algunos puntos del país, en el norte y en el sur, a los que está regresando la energía eléctrica. En Euskadi, por ejemplo, ahora mismo Miguel Ángel Garrosa, hay puntos donde se ha recuperado ya la electricidad, ¿no? Arracha l Deón. A、Javier, sí, mira, desde las dos menos cuarto ha sido bastante llamativo porque nos decían los compañeros de Radio i r u n y de Radio San Sebastián que se iba recuperando ese suministro. Cinco minutos después también teníamos ya luz en Bilbao, en la radio hemos estado funcionando con un generador, pero ya ha vuelto el suministro eléctrico.、Eh, los semáforos ya comienzan a funcionar y nos dice nuestro compañero Gonzalo Loza desde la calle que las puertas del metro han vuelto a reabrirse, ha tenido que ser desalojado a eso de las doce y media, pero como decimos, las puertas del suburbano vuelven a reabrirse. El gobierno m á s c o Nos acaba de comunicar también que la mesa de crisis acaba de ser activada para hacer un seguimiento de lo que está pasando. Esa imagen del regreso de la energía que se corresponde, nos lo decía antes Jordi Fábrega, con esa gráfica en la que se empieza a registrar un mínimo de actividad de producción y distribución de energía eléctrica.、Eh, es un día muy complicado para las emergencias. De hecho, las autoridades, primero, piden calma a la población y, en segundo lugar,、eh, también nos piden, Marina Fernández, que no nos lancemos al teléfono para hacer llamadas al 112 si no es estrictamente necesario. Es Es la advertencia, la petición, las llamadas al 112, no para buscar información sobre lo que sucede. La información está en otros lugares, está accesible solo para casos de emergencia, para esas personas que están atrapadas, que necesitan un rescate, que necesitan ayuda. Llamamiento también de la Dirección General de Tráfico para que los conductores no salgan a la carretera. Nos dicen que están en parte ciegos, no funcionan las cámaras de tráfico que no están conectadas a la energía solar. Eso sí, las patrullas se mantienen. En carretera, pero explican que la recomendación es evitar cualquier desplazamiento que no sea totalmente necesario. La falta de suministro eléctrico, insisten, no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. s、sí、i funcionan los hospitales. Los hospitales cuentan con grupos electrógenos, mensaje de tranquilidad de esos centros, también del Ministerio de Sanidad, que está en contacto con las comunidades autónomas para saber si necesitan algo más, algo por su parte. Los hospitales funcionan, eso sí, están retrasando las operaciones no urgentes. 2 de la tarde y 5 minutos. Hora 14, con Javier Casal. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, tú e r e s farmacéutica, estás en el hospital universitario de Urense, me dicen. Y、Ajá. ahí la situación es bastante complicada. Creo que no funcionan los ordenadores y no hay manera de, de acceder a las historias clínicas. Bueno, sí, o sea, el problema fundamental es el acceso a las historias clínicas. Sí que, bueno, con los generadores el acceso a los ordenadores es, es factible, pero sin consultar las historias clínicas, datos analíticos, etc., pues sobre todo, bueno. Sobre todo, no, en cualquier área de, del hospital, aquí en el área de oncología, repercute en la administración pues de, de quimioterapia、e、intravenosa y, bueno, la, la, la quimioterapia también oral. Entonces, bueno, se paralizó todo desde las doce y media, porque por eso que os digo, porque sin, sin los datos analíticos, pues los médicos no confirman tratamientos. Y, y bueno, ahora un poco la medida de emergencia es、eh, recitar los pacientes para, para mañana y, bueno, pues muchos han tenido que ir a su casa sin, sin haberse i d o Puesto el tratamiento.、Eh, María, pero más allá de, de esos problemas y de esas consecuencias, digamos que el ambiente es de bastante tranquilidad, ¿no? Eh, bueno, ahora un poquito la gente está empezando a desesperar.、Uh -huh. Sobre todo,、eh, claro, muchos pacientes、eh, de manera general, el circuito que, que siguen pues, es venir súper temprano, se pincha n a analítica. Una vez que, que está analítica, pues, pues salga, que ya lleva un ratito el médico la, la ve, valora a l paciente y confirma o no el tratamiento. Entonces, bueno, ya hay pacientes que llevan esperando toda la mañana para recibir su tratamiento. Pacientes, sobre todo, que, que bueno, aquí pues, ya sabéis, es una población muy dispersa, orense. Que vienen de muy lejos, algunos incluso en ambulancia, algunos en taxi, y bueno, que tengan que dar la vuelta e irse a su casa, pues, pues es un palo. ¿no? Ah, y, y alguno no tendrá tampoco fácil ese retorno a su casa, ¿no? Por, lo digo Exacto, sobre todo por las afecciones que están produciéndose en los sistemas de transporte.、Uh -huh, sí, efectivamente. Entonces, bueno, ahora sí que hay un poco de desesperación en el ambiente,、uh -huh. pero bueno, intentamos pues, pues, transmitir la máxima. Tranquilidad, y, y pues aquí estamos. <risa> bueno, pues María,、eh, ánimo, apertas. Gracias, gracias. 2 y 7, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Muy buenas、días? tardes. Ya l í a m o s antes, ¿no? Que este es un día intenso en informativo. Toda esta noticia de, del gran apagón nos ha sobrecogido cuando estábamos pendientes de una fecha, la del cónclave y también de una comparecencia, la de m a r l a s k a que ya nos ha contado Javier Bañuelos, que finalmente no se va a producir porque se ha suspendido ese almuerzo informativo previsto justo para las dos de la tarde en el Club Siglo XXI de la Capital, pero hay muchas cosas, muchas cuestiones. Si quieres,、eh, Javi, del resto de noticias del día, vamos a arrancar por esa fecha del c o n c l a v e 7 de mayo. Sí, el próximo miércoles 7 de mayo es el día fijado por el Vaticano para empezar esa reunión en la que van a participar 133 cardenales para elegir al sucesor del Papa Francisco, corresponsal en Roma. j o Anso, les buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el c o n c l a v e para elegir el nuevo pontífice empezará el próximo miércoles 7 de mayo. Si la fumata es negra, es decir, si no hay un pontífice elegido ese día, seguirán votando en los días sucesivos cuatro veces cada día hasta que un candidato alcance los dos tercios de los votos, unos ocho,、um, 88 o 90 papeletas en función del quórum. En este caso, la fumata sería blanca, habría papa elegido. Si tres días después de las votaciones no se ha elegido un papa, los cardenales. Tendrán un día de, des de descanso, de pausa para reflexiones. Este ciclo de cuatro días, tres de votaciones y uno de reflexión, pueden repetirse hasta siete veces como máximo. Si aún así no se logra un consenso, algo que no parece probable,、sí. se procedería a una segunda vuelta entre los dos candidatos con más apoyos, evitando así un estancamiento en la Iglesia Católica. Gracias, Joan. Además, también del exterior lo acabamos de conocer. Vladimir Putin ha decretado un alto el fuego en Ucrania, 72 horas de tregua. Entre el próximo 8 de mayo y el próximo 11 de mayo. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí,、pues、después, después de las últimas presiones tanto de Donald Trump como de Marco Rubio y de la foto simbólica del Vaticano del fin de semana, Putin anuncia ahora un alto a l fuego unilateral y temporal de cuatro días que comenzaría en la medianoche del 7 al 8 de mayo y hasta el día 11. Recordemos que el 9 es el llamado día de la victoria rusa, es el 80 aniversario y el líder ruso hace coincidir su alto a l fuego unilateral, coincidiendo precisamente con esta fecha simbólica para los rusos. De momento no hay reacción desde Kiev. Eftram había señalado ayer que confiaba en detener la guerra antes de que se cumplieran sus 100 días en el cargo, que se cumple en el martes, por cierto, y quizás es un gesto de Putin, pero ello no llegará hasta esa medianoche entre el 7 y el 8. En todo caso, no es la primera tregua que anuncia Putin. En la anterior, por la de Pascua, ambas partes acusaron mutuamente de romperse e alto el al fuego. Todo esto en una mañana en la que también hemos conocido que la jueza a procesado al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez, porque ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias en su elección como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz. Así lo establece la magistrada en un nuevo auto publicado esta mañana, en el que también procesa al presidente de esta diputación y al líder de los socialistas extremeños, Miguel Gallardo. Esta... Esta noticia ha tenido varias reacciones esta mañana. Una de ellas la hemos visto en el portavoz nacional del Partido Popular, Miguel Tellado, que ha escrito en un mensaje en redes pidiendo al presidente del gobierno que dé la cara y que dimita de una vez. Así lo ha escrito, mientras que desde el Partido Postsocialista le han restado importancia. Escuchamos a Oscar López. No me consta, yo no he leído ningún auto todavía. Lo que sí sé es que todo esto trae causa de una denuncia de manos limpias, una más, y estoy absolutamente convencido de que todo esto va a quedar en nada. Pero, como le digo, pues una vez más,、eh, modus operandi habitual. Una organización ultraderechista presenta una denuncia falsa para perseguir al entorno del presidente del gobierno. Y también、es、de los tribunales Casal, ¿no? una acusación particular ha pedido la imputación del subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana por eludir su responsabilidad y repartir culpas el día de la DANA. Esta acusación particular denuncia graves irregularidades por parte de Jorge Suárez, alto cargo dentro de la consellería que entonces dirigía Salomé Pradas en el informe que éste remitió a la jueza de Catarroya, que es la que investiga lo ocurrido el pasado 29 de octubre, el día en el que murieron 200 28 personas en la provincia de Valencia. Pues esto está pasando también en este lunes, marcado por este gran apagón. Ana Fernández Vila, estamos recogiendo ya las primeras reacciones políticas. Tenemos aquí las del Partido Popular y desliza la idea de que la culpa es del gobierno. Sí, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, que estaba de visita en la central nuclear de Almaraz en el momento en el que se ha producido el apagón, reaccionaba así、eh, en cuanto se ha conocido esta incidencia.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 a Solucionar los problemas de los españoles. En vez de dar respuesta a la industria y a la empresa, lo único que hace es protegerse frente a la corrupción que le está acechando. Primera reacción del PP, como decimos, señalando ya al Gobierno antes de conocer el origen de, de este apagón. El Gobierno, como recordábamos, como indicábamos antes, está reunido, Gabinete de Crisis del Presidente del Gobierno, con la Vicepresidenta Tercera Sara Gessen, en la sede de Red Eléctrica. La Dirección General de Tráfico nos ha pedido que, por favor, evitemos los desplazamientos en coche. Claro que a esta hora es complicado no hacerlo porque hay muchos padres y madres que van a recoger al colegio a sus niños.、Eh, Leo Rodríguez, te habíamos dejado antes a las puertas. De un centro escolar en la capital, en Madrid.、Eh, ¿Cuál es la foto ahora mismo ahí? Eh, pues, eh,、oh, buenas tardes, Javier. La foto es que aquí en el Instituto López de Vega, los profesores y la dirección han optado por continuar las clases con normalidad y, por suerte, con motivo de la huelga general, tampoco había muchos alumnos. Nos explican que todavía no han recibido aviso de Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y no han puesto en marcha ningún tipo de protocolo más que continuar con el horario l e c t i v o mientras se espera a padres y madres que se acerquen a recoger a sus hijos, como una madre que tenemos aquí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo, ha, cómo ha, habéis llevado el día? ¿Cómo ha sido un poco todo? Bueno,、eh, se ha cortado mientras trabajaba. Pensaba que era solo en nuestro barrio. Poco a poco me fui enterando por los vecinos,、eh, porque había unos vecinos que pusieron un coche, abrieron la puerta y estaban poniendo la radio. Y nos fuimos enterando que era un apago general, pero con información así como muy recortada. ¿Y para ti que has estado en clase, cómo ha sido un poco el día? Pues ha sido normal. Hemos、eh, hecho clase normal, pero sin u s a r las pantallas. Los libros iguales. Bueno, pues ya lo podéis escuchar, Javier,、eh, mucha, mucha confusión también dentro de los colegios. Lo más inmediato ahora mismo、eh, Jordi Fábrega, las explicaciones que pueda dar Red Eléctrica, porque seguimos sin respuesta a la gran pregunta que es qué ha provocado este gran apagón en España y Portugal. Quizá tengamos alguna pista a partir de y media, porque、sí. se anuncia comparecencia. Sí, se anuncia una convocatoria, una comparecencia del director de servicios de la operación de Red Eléctrica para informar sobre el cero energético y los planes de reposición que ha puesto en marcha Red Eléctrica a las dos y media, es decir, en quince minutos se anuncia esta comparacencia. En la que podremos tener quizás alguna pista de la causa de este apagón, que ya va prácticamente para dos horas y que continúa, porque según los mismos datos de red eléctrica, a esta hora se está produciendo poco más de un tercio de la electricidad que se tendría que producir en un día normal. Así sí, que recordamos dos、poco. y media esta comparecencia.、Uh -huh. eh, una dos y media esa comparecencia que vamos a dar, por supuesto, en directo.、Eh, una variante, decía, una variable de este, de este asunto. Es,、eh, insisto, la causa, el origen.、Eh, es la pregunta que ahora mismo no tiene respuesta. Ya decíamos antes que algunas voces apuntan a un posible ciberataque, lo decía un, un ministro en Portugal,、eh, lo remarcaba Moreno Bonilla luego en una entrevista en Antena 3. Y ahora mismo, Javier Liébanas, sabemos que el Centro Criptológico Nacional está estudiando esta posibilidad, que haya sido un ataque cibernético. Sí, el Centro Criptológico Nacional depende del CNI y está investigando eso mismo que dice: si esto que ha ocurrido es consecuencia de. Un ciberataque. El Centro Criptológico Nacional es responsable de la ciberseguridad de las instituciones públicas y, junto a la Institución Nacional de Ciberseguridad, se encarga de la protección de las infraestructuras críticas frente a ataques informáticos. España se ha convertido en los últimos meses en uno de los países que más ciberataques recibe por su posición ante las guerras de Ucrania y Gaza. Los considerados como críticos por su especial gravedad, además, se suman y se cuentan ya por varios cientos al año. Eh, eh, hemos hablado de los transportes, de la situación, por ejemplo, en el metro, en En los aviones, en los autobuses, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las operaciones bancarias? ¿Qué pasa ahora mismo si alguien、eh, en plena calle pretende sacar dinero de un cajero automático? Elena Jiménez, tú estás frente a un cajero automático,、eh, ¿funciona? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Casal. Pues mira, no están funcionando. Y lo que me estoy encontrando ahora en esta gran vía, que es donde me encuentro, es sobre todo mucha gente haciendo fila en esas sucursales para、eh, cambio de dinero, los turistas, que ahora mismo lo que necesitan. Hablábamos con una turista de Países Bajos y nos, que nos decía que lo que necesita ella ahora es tener efectivo, tener gas, porque se ha encontrado con que tiene que comer, que pagar el hotel, que intentar coger un tren de c í a Y ahora mismo no tiene dinero, no tiene efectivo. Entonces, ahora mismo lo que hay en Gran Vía, sobre todo, es mucha fila, eso, en los sitios para cambiar dinero, para poder coger dinero en efectivo. En algunas tiendas, en las pocas que he visto las que se estaba medio trabajando, por decir algo, había una trabajadora que nos decía, estamos cobrando en efectivo y tirando de calculadora. En esta zona, donde también hay ahora mucha fila, es en las paradas de los autobuses, puesto que el metro está precintado, ya han puesto un precinto a la policía y hay vigilantes de seguridad. Diciéndole a la gente que no se suba al metro. Ahora mismo las f i l a s están en las paradas de los autobuses para poder coger uno de esos、eh, autobuses. Y ahora mismo, eso, las tiendas siguen cerradas, los trabajadores en la puerta para que no entre nadie en las tiendas. Y lo que nos hemos encontrado también es una imagen diferente, rara, inusual en la Gran Vía. Una señora que, para informarse con todo lo que pasa ahora mismo y que no funcionan bien los teléfonos móviles, pues iba a casar con un transistor.、Mm, con la radio. Bueno, estamos informando minuto a minuto de, de todo lo que está pasando. Gracias, Elena.、Eh, Fábrega, Gracias, le hemos preguntado a Elena por los cajeros si funcionaban o no.、Eh, esto en realidad depende bastante de, de la entidad bancaria. ¿no? Sí,、eh, hemos hablado con prácticamente todas las entidades bancarias que operan en España, las principales. Nos están diciendo que están haciendo un seguimiento de la situación. No reportan problemas generalizados en cuanto a actividad. Sí es verdad que hay algunas entidades más pequeñas que han reconocido que, al menos durante un rato, su servicio online se ha visto afectado por este apagón. Todos ellos están en reuniones de seguimiento para hacer un balance en、eh, unas horas o en unos minutos sobre el impacto que ha tenido este apagón. Sobre su actividad. ¿Y qué pasa en las bolsas? Pues、eh, las bolsas están subiendo. El EBEX 35 ahora mismo está subiendo un 0,5%. Digamos que este apagón no se ha notado en cuanto、uh -huh. a la cotización bancaria.、Eh, es verdad que en el momento en el que se ha producido el apagón hay una pequeña bajada porque la bolsa subía casi un 1%. Luego、eh, ha pasado a bajar de forma inmediata entre, la una y media, entre las 12 y media y la 1,、eh, subía solo unas dos décimas. Ahora digamos que está volviendo a esas subidas del 0,5%. Gracias, Jordi. Bueno,、eh, ya digo que, que la situación se va tranquilizando,、eh, sobre todo, no tanto porque vuelva la energía eléctrica, sino porque ya todos somos conocedores de lo que ha pasado y, por tanto, digamos que nos vamos adaptando un poco a las circunstancias.、Eh, tenemos sobre la mesa todos los consejos, las advertencias de la DGT, de los equipos de emergencia, del 112. Nos piden reiteradamente que, por favor, no colapsemos esos servicios de emergencia. Se están suspendiendo actividades, no solo de agenda política, también, por ejemplo, las clases en la Universidad de Barcelona. Allí nos vamos Martí Oliver. Sí, ¿qué tal? Han anunciado las principales universidades públicas que se suspenden las clases. Piden a la plantilla y a los estudiantes que no vayan a los centros y a los que están ya allí que mantengan la calma y vuelvan a casa. Sí lo están viviendo los estudiantes. Estaba e clase y nada, a entra r al metro para retornar a casa y me he q u e d a d o aquí t i r a d o Bueno, estaba en clase y no puedo ni acabar el trabajo. El mateix, al m anda t hasta el wifi, pero claro, no p e n s a b a m o s que era a nivel heavy. También piden que se sigan las indicaciones de protección civil. En Cataluña se ha activado el comité de crisis. Ahora está prevista una reunión del presidente Salvador i l l a en el p a l a u de la Generalitat para tratar el apagón. De momento, este apagón que afecta también temas de movilidad. Hay 24 trenes atrapados. Todos los pasajeros están evacuados y el acceso a las principales estaciones q u está e cerrado por motivos de seguridad. Dos de la tarde y v e minutos. Edición especial de Hora 14, el minuto a minuto de este apagón en España y Portugal. Y allí, precisamente, vamos a regresar al aeropuerto de Oporto. Porque, Bryce, hay、eh, un segundo ministro de, del gobierno portugués que remarca la idea de, de que el origen de este apagón es ajeno, completamente ajeno a Portugal. s e trata del ministro de Presidencia, Antonio Leitaba Amaro, que ha comparecido hace unos escasos minutos y ha dicho: lo podemos escuchar, que el corte, que el corte de electricidad no se debe a Portugal. 何でしょう Bueno, pues、eh, está comentando que está afectando el corte a todas las redes de transportes a, a nivel europeo y que saben con seguridad que el origen no está en, en Portugal, que siguen investigándolo, han creado un grupo de trabajo con miembros del gobierno para, para intentar averiguar las causas y solucionarlo cuanto antes. De momento,、eh, os cuento desde el aeropuerto que las,、eh, los aterrizajes y salidas están funcionando con normalidad, pero es verdad que, con, que varias zonas del aeropuerto continúan apagadas. También en el centro de la ciudad, por ejemplo,、eh, hay muy pocos supermercados abiertos y el único que está abierto está,、uh, bueno, a c u m u l a unas colas. Que dan vueltas a, a, a la manzana, a, la gente está apurándose a comprar algunos bienes básicos, como por ejemplo agua. También el tráfico está siendo muy problemático y de momento nada,、eh, empieza a haber un poco más de tranquilidad, sabiendo、eh, o intentando entender las causas. Y, y eso es todo. Esto en Portugal, en el aeropuerto de Oporto, luego volvemos por allí con nuestro corresponsal Bray Suárez, 2 y 22.、Eh, en el hospital de Basurto, en Bilbao, Usué Prieto, ¿qué tal?、Eh, Arracha León. Arracha al león. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues aquí en el hospital de Basurto, durante el apagón, las urgencias y las atenciones primarias, como las diálisis, han seguido funcionando gracias a generadores de energía. En cuanto a los quirófanos, han seguido operativos hasta que han terminado las intervenciones que estaban realizando, aunque las que estaban programadas se han cancelado. Además, el resto de atenciones sanitarias se han visto muy afectadas, ya que no contaban con suficiente energía para poder atender con normalidad. A esta hora se está recuperando la energía poco a poco, pero hay partes del hospital que aún no cuentan con energía. El l á s e con Javier Casal. Volvemos a las calles de Santiago de Compostela, que sigue recorriendo nuestro compañero de Radio Galicia, Íñigo Caínzos. Me decías, Íñigo, que se está viendo mucha gente、eh, haciendo cola en, en algunos supermercados, en algunas panaderías. Íñigo, bueno. Lo hemos perdido, las comunicaciones son bastante complicadas ahora mismo. Ya digo que, que esa ausencia de, de red eléctrica, este apagón, también está provocando bastantes problemas en la red de telefonía móvil, en toda la red de datos y problemas incluso también en el Congreso de los Diputados. Allí ahora mismo hay luz,、eh, se está trabajando con generadores, pero j o s u é c o e、eh, l l o os están diciendo que quizás se pueda cortar la luz en cualquier momento. Creo que de hecho se han suspendido las comisiones que había por la mañana,、eh, incluida la, la comisión en la que comparecía el ministro á l v a r e z ¿no, j o s u é Buenas tardes. buenas tardes. Sí, nos han advertido hace tan solo unos minutos de que, a pesar de que estamos funcionando en el Congreso de los Diputados con generadores de energía, se puede cortar en cualquier momento. Tú lo decías, las comisiones que estaban en marcha se han suspendido. De hecho, por aquí, por el pasillo del Congreso de los Diputados, vemos a, a diputados que están intentando comunicarse por teléfono y también se dejan en stand-by dos comisiones que había para esta tarde aquí en el Congreso de los Diputados. Comparecía el ministro de Exteriores para explicar el plan de su ministerio, José Manuel Álvarez, y también comparecía el presidente de Telefónica, Mark Mutra. Pues nos dice, Dicen desde el Congreso que ambas comisiones ahora mismo se quedan en stand-by y están suspendidas a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. Porque ya te digo, Javier, aquí nos dicen que funcionamos con generadores, pero en cualquier momento esos generadores pueden dejar de funcionar y quedarnos sin luz. Recupero esa foto desde Santiago de Compostela, Caínzos. Me decías ¿no? eh, que había mucha gente、eh, haciendo cola, por ejemplo, en las panaderías. Sí, porque los supermercados aquí en este entorno de la Plaza de Vigo, en el centro de Santiago, están. Pues no hay manera. Eh, tenemos, insisto, problemas con esa comunicación.、Eh, Jordi Fábrega, próxima cita, ahora mismo son las 2 de la tarde y 24 minutos. Esa rueda de prensa donde se supone、eh, Red Eléctrica Española va a ofrecer todos los detalles de lo que puede ser el origen de este gran apago. Sí, eso es lo que nos ha comunicado Red Eléctrica, que su responsable de operaciones va a comparecer a las 2 y media en apenas 5 minutos para dar información sobre el cero absoluto, sobre lo que ha ocurrido en, a las 12 y media en el sistema eléctrico español y también sobre. Los planes de reposición. Veremos si ahí nos hacen alguna estimación de cuánto va a tardar en recuperarse el suministro eléctrico en condiciones normales en toda la península. Ha comunicado Red Eléctrica hace aproximadamente una hora que estaba volviendo la luz poco a poco en algunos puntos del sur y del norte peninsular, pero lo cierto es que la curva de demanda en tiempo real que facilita a través de su página web indica que se está produciendo. Poco más de un tercio de la energía que sería necesaria en、eh, una situación normal. Así que de momento、eh, estamos a la espera de que comparezcan desde Red Eléctrica en unos minutos y podamos tener alguna información adicional sobre las causas y sobre todo sobre el proceso de reposición para que el apagón. Pase a ser historia.、Eh, hemos estado ya allí al inicio de este especial informativo de hora catorce, poco después de la una de la tarde. Adrián del Pozo, regreso a la estación de Atocha en la capital. ¿Mejora en algo la situación? No, aquí la situación no mejora en nada, Casal. De hecho, cada vez hay más personas, son ya, miren, las que se agolpan en los exteriores del parking de la estación、eh, Puerta de la Tocha de Madrid. ¿Por qué? Pues porque se juntan dos factores. Primero, que la gente sigue llegando a esta estación. La gente que tiene un viaje, bien sea por ocio, bien sea por negocio, bien sea porque estaban en un hotel, les han echado y tienen que irse a algún sitio, vienen aquí a esta, a esta estación Puerta de la Tocha a ver si consiguen entrar. La respuesta es que no, no están dejando entrar a nadie. Eso por una parte. Y por otra parte, una vez han averiguado que no pueden entrar a la Tocha, quieren salir. ¿Qué pasa? No hay metro, no hay cercanías, los taxis se van de aquella manera porque los semáforos todavía no funcionan y están subiendo a los autobuses. Autobuses que van completamente llenos, que están colapsados. Hablando con los trabajadores de la empresa municipal de transportes, nos decían que es que no daban abasto para coger el volumen de gente que está intentando salir de esta madrileña estación de Puerta de Otocha, punto neurálgico de toda la red ferroviaria española. Entonces, la situación ahora mismo es de desesperación entre algunos pasajeros, otros. Se resignan, dicen: Es lo que, lo que toca, vamos a esperar. Claro, depende de la urgencia que tengan con ese tren que han perdido. Y vamos a insistir nosotros en ese mensaje de calma que nos transmiten las autoridades. Calma, ya sabemos y sabemos por qué estamos、eh, a oscuras. Ahora vamos a conocer、eh, probablemente en la rueda de prensa algún detalle más sobre el origen de lo que ha provocado este apagón. Pero se pide un poco de, de calma y sobre todo de, de paciencia a toda la ciudadanía. Y como remarcábamos antes, se pide que no se colapsen los servicios de, de emergencia que ahora mismo pues, se encuentran ya saturados debido al gran número de llamadas que desde poco después de las 12 y media. Media de la mañana han empezado a recibir, sobre todo en el 112.、Eh, Mariola Lourido, tú estás en una gasolinera en el centro de Madrid. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, estoy exactamente en la calle Princesa, esquina Marqués Urquijo. Aquí el caos de tráfico es brutal, monumental. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, seis agentes de、eh, la Policía Nacional y también de la Municipal intentando. Dirigir el tráfico intentando hacer lo que pueden. La novedad es que ahora mismo los semáforos están funcionando ya en esta zona. Antes no funcionaban, estaban apagados. Eh, eh, hay que tener en cuenta que este es uno de los cruces más importantes del、eh, centro de Madrid, del centro de las calles de Madrid,、eh, Casal. Las calles están a tope de gente caminando por las aceras. No se cabe insistir. El metro no funciona. Acabo de pasar por el intercambiador de Moncloa. Había un furgón policial por el megáfono. No se cansaba de repetir. Líneas de metro cerradas, autobuses abiertos. Aquí、eh, la gente、eh, no deja de llamar, sigue llamando a sus familiares,、eh, diciendo: Voy a buscar a los niños yo al colegio. Todos estáis bien. En esta zona, en la calle Princesa, siguen las tiendas abiertas, pero vacías. Todos los empleados y empleadas están. En la puerta a r e m o l i n a d o Pues esa es la foto que nos transmite Mariola Lourido desde el centro de la capital. Jordi,、eh, bueno, apenas 40 segundos para las dos y media, que es la hora fijada para esa rueda de prensa que deben ofrecer desde Red Eléctrica Española, aunque nos tememos que esta comparecencia se va a producir con cierto retraso. Recordemos que en la sede de Red Eléctrica están、eh, la ministra Agesen y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Sí, ahí es donde se está concentrando toda la investigación y el seguimiento de este apagón. A las dos y media, s cuando está Estaba prevista la comparecencia del director de servicios a la operación de red eléctrica, que tiene que dar los primeros datos sobre、eh, lo que ha ocurrido con el apagón y también los trabajos que está llevando a cabo red eléctrica para intentar reponer el sistema eléctrico lo antes、eh, posible. Lo que sabemos es que, por ejemplo, las centrales nucleares que estaban activas y que estaban produciendo energía lo siguen haciendo, pero no están volcando a la red. Pues son ya ahora mismo las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Hora catorce. El l á s e Con Javier Casal. A esta hora vamos a actualizar lo que tenemos pendientes de esa rueda de prensa que se tiene que ofrecer desde la sede de Red Eléctrica Española, quizá con los últimos datos sobre el origen de este gran apagón que desde las 12 y 40 minutos de la mañana afecta a toda España y también a Portugal. Hay puntos del territorio, sobre todo en el norte peninsular, que han empezado a recuperar ese suministro, pero la producción y distribución de energía eléctrica sigue siendo muy lenta, según vemos ahora mismo en esa gráfica de actividad que ofrece Red Eléctrica Española. Hay muchos puntos. ...en los que, como digo... Ha、vuelto la luz en otros no reina ahora mismo pues por ejemplo en el caso de madrid、eh, cierta confusión porque todavía hay mucha buena parte de la red semafórica por ejemplo que está desactivada que no funciona correctamente tampoco funciona el metro y se están produciendo muchísimos retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de toda españa con vuelos con origen o destino también en el aeropuerto madrileño de barajas、eh, la foto de digamos ese regreso paulatino a la normalidad o a cierta normalidad dentro de, de lo que está pasando dentro De este gran apagón que estamos viviendo desde las 12 y 40, la tenemos ahora mismo en Donosti. Allí se encuentra un compañero de, de Radio San Sebastián, Unai. Cuéntanos, porque ahí、eh, hay puntos en los que sí está regresando poco a poco el suministro eléctrico. Pues sí, h a s t a hora de la tarde en San Sebastián todo vuelve poco a poco a la normalidad. Me encuentro en una gasolinera situada en la avenida Tolosa donde luce la tranquilidad. Eso sí, presenta una gran afluencia de clientes que han querido prevenir y rellenar los depósitos de manera inmediata. Unos surtidores que ya funcionan.、Eh, por lo demás, todo en orden. Los semáforos también funcionan y también están funcionando de manera correcta los trenes de cercanías y las empresas que desde hace aproximadamente una hora han recuperado. La luz, entonces、eh, la situación poco a poco comienza a ser eh, mejor. Eh, no hay mucho, mucho tráfico en la capital guipuzcoana y parece ser que reina la tranquilidad. Pues es la foto desde Don o s t i la foto del alivio, de, de cierta tranquilidad o al menos de la recuperación de cierta normalidad en una de las capitales españolas.、Eh, Javier Llebana, hay un primer pronunciamiento de, de la Comisión Europea. Sí, dice la Comisión que está en contacto con las autoridades nacionales de España y de Portugal, así como con las de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, para comprender la causa subyacente y el impacto de la situación. La Comisión seguirá supervisando la situación y garantizará un intercambio fluido de información entre todas las partes implicadas. Dicen un comunicado. De acuerdo con la legislación vigente de la Unión Europea, Código de la Red de Emergencia y Reestablecimiento, existen protocolos para r e s t a b l e c e r el funcionamiento del sistema. Esto dice hasta ahora la comisión y es importante el mensaje que le manda también el equipo de la presidenta Úrsula von der Leyen a los periodistas. Dice que la información que se está publicando en algunas redes sociales, atribuida a que Úrsula von der Leyen ha atribuido este ataque a un ataque cibernético, a un ciberataque, es falsa. De momento se está investigando lo c u Gracias, Javier. Y el mensaje a los consumidores,、eh, Robén Facúa, portavoz de... De, de Facua, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier Rubén Muy buenas. Sánchez?、Eh, Rubén,、sí. eh, oye, ¿qué podemos hacer los consumidores? Porque, claro, ahora mismo tenemos a un montón de pasajeros que, que están atrapados literalmente、eh, en el tren, otros que han perdido sus vuelos. En fin, esto va a tener consecuencias、eh, a medio plazo. Va a tener grandes consecuencias, sin duda, para consumidores, para empresarios, va a haber grandes pérdidas económicas. Lo primero que tenemos que hacer es asumir con paciencia que habrá que esperar a conocer el origen. Muy posiblemente no va a ser una responsabilidad directa de compañías eléctricas a las que se les pueda reclamar. Por lo tanto,、eh, si ha sido una situación de, de fuerza mayor, imprevisible e inevitable, no cabría el reclamar directamente a una eléctrica, pero sí quizás a compañías aseguradoras. Tenemos seguros s e g u r o s d e Hogar, seguros que pueden cubrir también a, a comercios que estén perdiendo ahora dinero, falta de ingresos, que puedan perder comida que tengan que acabar tirando a la basura porque las co cámaras congeladoras dejan de funcionar. Habrá que evaluar cada uno de esos contratos de seguros para ver hasta dónde llega el compromiso de las compañías. Y en el ámbito del transporte, cancelaciones que tienen que derivar no en compensaciones económicas, porque aquí también perdemos el derecho, por ejemplo, a compensación directa que se establece en el sector aéreo cuando hay una cancelación o un gran retraso, pero sí si sigue existiendo el derecho a. Asistencia, es decir, pasajeros que hoy tenían que volver a sus ciudades y no vayan a poderlo hacer por una cancelación, la c o m p a ñ e r a tiene que asumir el coste del transporte a un hotel, el pago de ese hotel y también、eh, la manutención, la, la comida y la bebida durante la espera. Y por otro lado, No a t e n d e r a teorías conspiranoicas que van a circular por las redes sociales,、sí. que están circulando ya, Mira, porque eso es muy peligroso lo de, lo de la Comisión Europea, por ejemplo. ¿no? Efectivamente, es la primera, era la más previsible que se atribuyera de forma directa a un ciberataque y se pusiera en, en, en boca de, de un portavoz oficial, en este caso de la Comisión Europea. Ya se verá si es ese u otro el motivo, pero en estos momentos todo lo que no provenga de fuentes oficiales e s、pues、p u es pura especulación, pura rumorología, y seguro que va a haber más de un iluminado que tiene grandes、eh, cantidades de seguidores. En las redes que van a inventar cosas, que van a criminalizar, por ejemplo, a, a gobiernos como el de España, como el de l Portugal. Habrá que dejar de prestar atención a ese tipo de mensajes. Y luego, por otro lado, la empatía de tener en cuenta la situación que pueden estar viviendo nuestros vecinos, sobre todo las personas mayores, ascensores que pueden haber quedado pues, cerrados con personas dentro. Estemos atentos dentro de nuestros edificios de vivienda a cualquier necesidad que puedan tener personas con discapacidad, personas mayores, insisto, para ver lo que ocurre y minimizar, evidentemente, el uso del transporte. Del transporte Privado y del transporte público para que solo lo usen las personas que realmente lo están necesitando por situaciones de, de urgencia o porque tienen que volver a sus casas. Eh, Rubén, eh, incido en esa idea、eh, que nos comentabas al principio. Entiendo que el origen, la causa de, de, de este gran apagón, sí puede afectar al tipo de indemnización. Es decir, no es lo mismo que、eh, sea un incendio en una subestación o en, o en una infraestructura básica de, de la red eléctrica que, que se haya podido tratar de,、pues no sé, pues、eso, por ejemplo, de un ciberataque. ¿no? Efectivamente. Aquí、bueno. lo que plantea la a normativa De cara al sector eléctrico, es que tanto para las indemnizaciones que puede sufrir un, un consumidor, por ejemplo, por el número de horas que está sin luz, cosa que no llega hasta dentro de un año cuando se hace el cálculo de tiempo sin luz que hemos estado, o sea, eso no sería directo. Y otro tipo de situaciones que pueden sufrir, sobre todo,、eh, autónomos, profesionales, empresarios, por pérdidas económicas, va a depender que sea una causa. Previsible, evitable, es decir, que no sea una absoluta causa de fuerza mayor que no se podía evitar, prevenir, solucionar de forma inmediata de cualquier manera, que no es una culpa directa de una compañía eléctrica, que es responsabilidad de terceros, pero siempre teniendo en cuenta, como decía, compañías de seguros que no tienen por qué plantear esa culpa de una eléctrica, una responsabilidad directa de una eléctrica, sino que yo tenga un seguro que me cubra que ante un apagón y, por ejemplo, tengo que tirar como ciudadano, como consumidor, comida a la basura, ante ese apagón, pues puede que. Que mi compañía de seguros me tenga que cubrir, sea cual sea el origen, igualmente ante una subida de tensión posterior en la que se me a vería un electrodoméstico. Cosa que también sí podría ser responsabilidad de la eléctrica. Ojo que a veces, cuando se va la luz, vuelve con subida de tensión y me avería, pues no sé, el frigorífico, el televisor. Quizás, como medida incluso de precaución, podríamos desenchufar todos esos equipos que tengamos en casa o en las oficinas ante ese riesgo que no digo que ocurra siempre, pero en ocasiones pasa y, y bueno,、pues、provocan averías en equipos que luego hay que reclamar, evidentemente. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Oye, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenas tardes. A vosotros, un abrazo. Jordi, ¿alguna novedad? ¿Sabemos algo de esa comparecencia? p Pues una comparecencia que va a empezar ahora mismo. Es una comparecencia del director de operaciones de, de servicios a la operación de red eléctrica que se llama Eduardo Prieto y de la que esperamos los primeros detalles de、eh, cuál ha sido el motivo de este apagón y la situación actual. Creo que tenemos sonido en directo de esas primeras explicaciones que nos están llegando desde Red Eléctrica Española, Jordi. Portugués.、Eh, con la información que disponemos en estos momentos, lo que hemos observado es una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia、eh, en las redes.、Eh, como consecuencia de esta oscilación fuerte,、eh, se ha producido la desconexión del sistema peninsular eléctrico español del resto del sistema eléctrico europeo y esta desconexión u n i d o a estas oscilaciones. ...que Comentábamos anteriormente, han conllevado finalmente al colapso del sistema eléctrico peninsular、eh, español en t o r n o de las 12 y 32 minutos. A partir de ese momento, se han activado todos los procedimientos、eh, de comunicación y de reposición del servicio. ...e informar que...、Eh, hemos procedido, lógicamente, a informar a todas las empresas、eh, del sector para desde ese momento activar los planes de reposición previamente definidos. Se ha informado también. A, eh, a, a los distintos organismos, al, al Gobierno de España y, y al resto de, de elementos、eh, involucrados en el sector eléctrico. Y, y, en plena, y en constante coordinación, lo que desde el primer momento se han activado, como decía anteriormente, los procedimientos de reposición. Estos procedimientos están previamente、eh, predefinidos, analizados, estudiados、eh, y, por tanto, eh, su eh, secuenciación y su realización pues,、eh, llevará. A la reposición del servicio、eh, lo antes posible. Por dar algo de detalle en qué consisten、eh, estos procedimientos en los que estamos、eh, desde el primer momento eh, realizando, eh, una vez que el sistema eléctrico peninsular、eh, ha sufrido este incidente con un, un colapso de, de la tensión en, en todos los nudos de la red, el objetivo、eh, principal es、eh, reponer lo antes、eh, posible con tensión. Los distintos elementos、eh, de generación y, y de la red de transporte, para que una vez que、eh, las instalaciones de generación tienen、eh, tensión en sus servicios auxiliares, que puedan arrancar, propagar esta tensión por las distintas redes y comenzar el proceso de、eh, reposición de los suministros、eh, perdidos. En este momento.、Eh, Se ha, eh, se ha propagado tensión, se ha conseguido recuperar tensión en zonas próximas a la frontera con Portugal y con Marruecos. Estos sistemas eléctricos、eh, disponían de tensión, por tanto, la forma más rápida de propagar y de continuar、eh, el proceso de reposición es a través de estos sistemas.、Eh, y de este modo, tanto en la zona de Cataluña como del País Vasco, Eh, está programando tensión por las, por las redes de transporte al objeto de llegar a las centrales de generación lo antes posible y que éstas puedan empezar、eh, a arrancar. Exactamente del mismo modo, eh, con, eh, desde el sur de la península,、eh, también se cuenta en algunas zonas con tensión, se han repuesto ya los primeros suministros y este es un proceso palaotino,、eh, progresivo, eh, que conllevará,、eh, pues、como digo, la alimentación de los s e r v i c i o s auxiliares de las centrales de generación. Eh, su extensión a través, de, a través de las redes para llegar a, a los consumidores. Este proceso de reposición será、eh, progresivo en las distintas eh, zonas eh, y, y, finalmente,、eh, una vez que se consiga reponer la tensión en todos los nudos de la red de transporte, p u、pues, e、eh, se s habrá estabilizado el, el sistema y estará en condiciones de suministrar o de、eh, reponer el suministro a, a los consumidores. Como digo, Eh, eh, tenemos planes、eh, que son preparados concienciadamente para situaciones de estas. Hay que significar、eh, que es absolutamente excepcional un hecho de estas características.、Eh, hasta donde mi memoria alcanza、eh, y en la historia de la red eléctrica nunca había sucedido un incidente de estas características en el sistema eléctrico peninsular español. Por tanto, estamos hablando de una situación, un incidente absolutamente excepcional y extraordinario. En este momento estamos centrados en, en reponer el suministro lo antes posible para que la repercusión a la sociedad eh, sea eh, la menor posible.、Eh, también informarles que, en ánimo de, de tener a la sociedad lo mejor informada y lo antes、eh, informada, procederemos a actualizar la información sobre el avance del estado del proceso de reposición del servicio、eh, de manera puntualmente. Informando de las novedades、eh, que se vayan eh, eh, teniendo en cuanto avance de dicho、eh, proceso de reposición. Este proceso pues,、eh, se alargará a lo largo de varias horas hasta la reposición del último de los、eh, suministros, sin perjuicio de que desde ya hay a los g、eh, u n los primeros consumidores、eh, han podido、eh, recuperar el suministro eléctrico según avanza el proceso de reposición. De reposición.、Ah, es la comparecencia de Eduardo、eh, tanto, Prieto, el digo, director de operaciones bueno, de Red Eléctrica Española, Jordi, entiendo, que ha dicho, aunque no ha explicado todavía、eh, el origen de lo que ha podido provocar esto, que estamos ante un hecho excepcional que no tiene precedentes en el tiempo, al menos、eh, en su larga、eh, carrera ¿no? al frente de, de Red Eléctrica Española. ¿no? Sí, ha hablado de colapso del sistema eléctrico peninsular que se ha producido a las 12 y 32 y ha explicado que hay un procedimiento de reposición en marcha que se alargará durante. Varias horas, un proceso progresivo sin que de momento haya dado información ni del tiempo que se necesitará para recuperar la normalidad ni tampoco de las causas que han provocado este apagón. Continúa la comparecencia, esta rueda de prensa que están ofreciendo ahora mismo los responsables de la Red Eléctrica Española. s homólogos europeos se han informado también a todas las empresas del sector con l a que se está colaborando para la más rápida restauración del sistema. Eh, eléctrico peninsular. Hemos,、eh, hemos habilitado un canal para、eh, poder contestar a las preguntas que se realicen, sabiendo que、eh, o con la información que tenemos en estos momentos.、Eh, recibimos una pregunta de Paula María Álvarez, del Mundo: ¿Cuánto tardará el proceso de reposición?、Dale. Preguntas que trasladan a la prensa y que、eh, de acaba de formular Eva Santiago, la directora de、eh, comunicación de Red Eléctrica, el y que han llegado a través de los periodistas. El número o la cuantificación final de la extensión del proceso de reposición dependerá, entre otros factores, de, de que todo vaya bien, de que no vayan surgiendo problemas a lo largo de esta reposición. Es un proceso complejo, pero、eh, tanto las simulaciones, simulacros、eh, que hemos realizado, como la experiencia de otros incidentes similares que, pueda, que ha habido,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 Continúan las preguntas de, de la prensa, que está trasladando, como digo, la directora de comunicación y que está respondiendo Eduardo Prieto, el director de operaciones de Red Eléctrica Española. El s n i dice que la caída podría haber sido consecuencia de un ciberataque. ¿Tienen datos?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 Yo creo que esa es una de las respuestas,、eh, Jordi, más esperadas, o al menos la pregunta más esperada. Pero de momento, Red Eléctrica Española se muestra muy cauta n o sobre el origen de este apagón. Sí, no ha querido dar detalles, Eduardo p r i e t o sobre cuál puede ser el origen de este colapso que se ha producido en el sistema eléctrico español. Dice que va a tener que ser una investigación posterior. De hecho, sabemos, tenemos constancia que se está investigando la causa que hay detrás de este apagón. Y también ha puesto cifra a las horas que va a tardar、mm -hmm. el sistema en recuperar la normalidad. Ha hablado de Un plazo de entre 6 y 10 horas.、Eh, están preguntando también ahora sobre si hay más afectaciones fuera de España. Ibérica,、eh, estamos en coordinación con otros TSEO s europeos, pero en este momento estamos centrados en la reposición del suministro、eh, con todos los recursos y, como he dicho anteriormente, en, en el desarrollo de los planes de reposición. Laura Gómez, de Aragón Televisión. Hay más, creo que es、eh, la misma pregunta que ella acaba de contestar. e una pregunta, Eduardo, Jordi, lógicamente, que hace todo el mundo, ¿no? Sí. A esta hora. Eh, tenemos, eh, por cierto, un comunicado que ha enviado el gestor del sistema eléctrico francés, precisamente sobre la situación eléctrica en España. Dice que la red francesa es segura, que no existe riesgo de contagio por este incidente y da algunos detalles sobre lo que ha ocurrido precisamente en la comunicación eléctrica entre España. España y Francia que dice que se ha caído a las 12 y 38 y que, fruto de eso, algunas viviendas del país vasco francés han quedado sin electricidad durante algunos minutos. Entre 6 y 10 horas, ese es el plazo que estima red eléctrica española ser á ahora mismo necesario para restituir o reponer el suministro eléctrico en todas las zonas afectadas. Ya digo, y lo señalaba el propio Eduardo Prieto en su comparecencia, que hay norte, zonas del norte del país que poco a poco van recuperando ese suministro. Ministro, eh, vamos eh,、si、te parece, Jordi, a mantener en segundo plano esa rueda de prensa. Seguimos escuchando y, en caso de que se produjera alguna novedad,、eh, vuelvo contigo. Pero tenemos otra foto ahora mismo que, seguro, se repite en otros muchos puntos del país: personas atrapadas en un ascensor en Eibar. Es además,、eh, acabo de ver la fotografía: un ascensor de cristal transparente, por tanto, se ve perfectamente a los ocupantes de ese ascensor que en este momento no pueden salir. Allí está un compañero de Radio Eibar,、eh, Juan Macano. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tal y como tú decías, es un ascensor, una torre acristalada que puede tener unos 40 metros de altura y en más o menos aproximadamente en mitad de, de, ese, de ese trayecto、eh, está el ascensor parado.、Eh, lo que se vislumbra es que está seguramente lleno, puede haber entre seis o ocho personas,、eh, también se ven en algunos momentos que hay niños, está totalmente al sol, por lo cual hoy tenemos un día soleado. además...、Eh, A quien e i b a y por lo cual tiene que hacer mucho calor ahí dentro, seguro. Llevan más de dos horas, según lo que podemos estimar y según、eh, pues、los acontecimientos que se han venido、eh, sucediendo. Muchos curiosos, sabemos y vemos desde aquí en la parte de arriba que hay policía municipal intentando actuar, seguramente, en、eh, poder sacar a estas personas. De momento no es posible.、Eh, también se han detenido aquí、eh, dos acciones de la Archanza. De momento no se ve ningún movimiento para hacer algo. Algo que, que no sé, que, que pueda acabar con la situación de alguna manera drástica, se ve tranquilidad en el interior del ascensor. Se ven personas mayores, niños. Hay que reseñar que en la parte alta del ascensor da justo a un colegio, por lo cual, siendo la hora del apagón, p u es es muy probable que eran personas que acababan de recoger a sus hijos, a sus hijas del colegio、sí. y estaban bajando. Y en ese momento pues se ha parado. Y se ha quedado, como decimos, en mitad de, de este trayecto acristalado, donde tiene que hacer bastante calor. En sí,、no. apariencia, hay tranquilidad dentro del ascensor, es la impresión que da afortunadamente, pero no debe ser nada. ¿Cómo estar ahí durante tanto tiempo y al sol? Gracias, Juanma, por esa fotografía que ya digo,、eh, estoy convencido de que se está reproduciendo también en otros puntos del país, donde pues, a las 12 y 38 minutos, que es la hora exacta en la que se ha producido el corte de suministro, pues, a muchas personas les ha pillado, por ejemplo, dentro de un ascensor. Y es cierto que los、eh, servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad de, del Estado, pues, no dan abasto y ahora mismo se pide, sobre todo a la población, mucha calma a pesar de la situación de, de agobio que, que se pueda producir, como nos decía. El propio Juan m a n o por el calor que está pegando, por ejemplo, en un ascensor acristalado como este que, que hemos contado ahora mismo、eh, en Eibar. Nos vamos, a, nos vamos a ir a otro punto, pero antes, Jordi Fábrega, si te parece, por mantener viva la información, el minuto a minuto, vamos a recordar lo fundamental que tenemos ahora mismo, porque、eh, finalizada ya esa rueda de prensa de Red Eléctrica Española, creo que no ha aportado ningún dato más Eduardo Prieto, pero con los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, además de, del plazo que se nos da ¿no? para la restitución、eh, completa del suministro eléctrico. A todos los puntos del país que ahora mismo están afectados. La otra gran noticia es la sorpresa. ¿no? Eh, eh, el propio Eduardo Prieto decía que es un hecho excepcional, que nunca, nunca había visto nada parecido de los hechos que se han producido hoy. Exactamente, es un hecho que nunca había ocurrido. Ha explicado el responsable de red eléctrica que ha mostrado su sorpresa por este cero absoluto que ha provocado el colapso del sistema eléctrico español a las 12 y 32, hace ya prácticamente dos horas y media. Y sobre todo llama la atención que nadie esté dando a t e n c i Pistas de cuál ha sido la causa de este colapso. Ni en el gobierno, ni en red eléctrica, ni tampoco en las empresas suministradoras se están informando sobre. ¿Qué ha podido provocar esta situación? Ahora mismo estamos en un proceso de retorno progresivo de la electricidad, un proceso que ha empezado por el sur y por el norte de la península, pero que se va a alargar durante varias horas, según ha explicado el responsable de red eléctrica, que incluso ha llegado a decir que puede ser en un plazo de entre seis y diez horas el que se necesite para recuperar la generación eléctrica al 100%. Los últimos datos que teníamos de generación、uh -huh. eléctrica. Nos indicaban que en estos momentos se estaba produciendo alrededor del 35% de la demanda habitual que hay en estas horas. Así que nos q u e d a aún unas cuantas horas de trabajo para que el sistema eléctrico vuelva a su normalidad. Dos de la tarde y 53 minutos. Por tanto, absolutamente excepcional y extraordinario. Vivimos un colapso de la tensión del suministro eléctrico y estamos ante ese plan de reposición progresiva que, como、eh, indicaba Eduardo Prieto y nos acaba de recordar Jordi, nos va a durar entre 6 y 10 horas. Durante todo ese tiempo, pues habrá que tirar como poco de paciencia. Hay situación bastante complicada también en las carreteras, sobre todo en las salidas de muchas ciudades. Es cierto que, como digo, pues este apagón le ha pillado a mucha gente en la oficina. Por tanto,、eh, inician en algunos casos el retorno a casa. Estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes de la DGT, eh, algunos, eh, algunas retenciones, algunos atascos en las salidas de Madrid, por ejemplo, en la carretera de La Coruña. Vamos a actualizar, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos, desde la Dirección General de Tráfico, les advertimos que no se encuentran disponibles las cámaras, semáforos ni paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten desplazarse en la medida de lo posible, ya que además se encontrarán tráfico especialmente denso en todos estos accesos y salidas de los principales núcleos urbanos. Como bien informabais, la A6 está totalmente densa en los tramos de Aravaca, El Planteo y también m a j a d a h Onda. Estamos pendientes también de un accidente en la entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. Que provoca más de 7 kilómetros de retenciones. Como decía, no tenemos información del resto de carreteras, ya que las cámaras están totalmente desactivadas, pero les pedimos mucha precaución y que si se encuentran en carretera, reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Hay ese mensaje en el que incidimos: no coger el coche si no es estrictamente necesario. Hora 14, con Javier Casal. Vamos al Congreso de los Diputados.、Eh, j o s u é c o e l l o nos comentabas antes cómo estaba funcionando el Congreso con generadores que、eh, se esperaba que en cualquier momento el Congreso se pudiera quedar sin luz, que se agotara, digamos, la energía que se transmite a través de esos generadores. Y acabáis de recibir hace cuestión de unos minutos orden de desalojo: es decir, el Congreso se cierra. Sí, Casal, los servicios de prensa del Congreso de los Diputados nos acaban de informar de que aproximadamente en c i n c o o diez minutos toda la gente que estamos aquí dentro del Congreso de los Diputados salgamos porque va a cerrar la, la Cámara Baja. Como te decía antes, la presidenta del Congreso ha informado a los portavoces de los grupos parlamentarios de que la actividad parlamentaria se suspende durante toda la tarde y a los periodistas, sugieres, personal del Congreso nos acaban de decir que salgamos, que en unos diez, quince minutos cierran、eh, las puertas del Congreso de los Diputados. Bueno, pues esa es la última hora,、eh, se cierra el Congreso de Los diputados se desaloja completamente. Ya decimos que el Congreso e s t a b a funcionando con generadores, pero que esa energía se agote y, por tanto, no puede continuar también por motivo de seguridad la actividad allí en la Cámara Baja. Gracias, Josu. Faltan cuatro minutos para las tres en punto de la tarde. Tenemos otros puntos de conexión. Ya hemos estado en el aeropuerto de Oporto con Bryce Suárez, con nuestro corresponsal, que nos ha contado la situación en ese aeropuerto y la situación con este apagón que、eh, no solo afecta a España, que afecta también a Portugal de norte a sur, aunque se va recuperando poco a poco el suministro en algunas. Zonas fronterizas de、eh, España y también、eh, de Portugal. En Francia también hay algún punto que está ahora mismo afectado por este corte de suministro eléctrico, por este apagón. Corresponsal, v i c e n ç Batalla, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Casal. Pues sí, la compañía de suministro eléctrico francesa, RTE, hace pocos minutos ha confirmado que、eh, ha habido un apagón durante unos minutos en algunas poblaciones del país vasco francés entre las 12.38 y las 13.30, pero que se ha restablecido,、eh, esto ha sido en algunos hogares, y se ha restablecido rápidamente.、Eh, lo que no explica la compañía eléctrica francesa es si es verdad que. Que el origen ha podido darse, como dice la compañía portuguesa, entre las conexiones de alta tensión de Narbona y Perpiñán por un incendio. De momento, en este comunicado solamente se indica que el origen aún está por determinar y que ahora mismo está la red de seguridad、eh, de la red de electricidad asegurada que han restablecido los 400 kilovatios de electricidad entre la Cataluña francesa y la Cataluña y la parte catalana, la parte española. que、eh, Eh, han, están ya movilizados para suministrar los 700 megavatios habituales y que cuando en España esté todo también、eh, sea posible, van a llegar a suministrar 950 kilovatios. Pero a nivel oficial, todavía desde aquí, Francia, no se dice que el origen sea en, este, en un posible incendio entre Narbona y Perpignan. Pues mantenemos、eh, abiertas esas líneas, tanto con Portugal como con Francia, con nuestros corresponsales y también, naturalmente, con Bruselas, que, como comentábamos hace unos minutos, ha desmentido.、Eh, Esa información que estaba circulando por redes sociales、eh, que atribuía a la presidencia de la Comisión Europea、eh, la noticia de que se había tratado, de que este apagón tenía su origen en un ataque、eh, informático, en un ataque cibernético.、Eh, dos minutos para las tres en punto de la tarde. Vamos a extender este tramo especial de información en la cadena s e r en esta edición de especial de Hora 14 que hemos arrancado a la una de la tarde hasta las cuatro para dar el relevo a Francino en la ventana. Así que antes de llegar a las tres eh, queremos eh, buscar otra foto más. Está en un parque de bomberos. De De, de la capital, un día evidentemente de, de mucha actividad para ellos. Ellos son los que están acudiendo, por ejemplo, a los edificios, a sacar, a rescatar a las personas que se han podido quedar atrapadas en los ascensores. Allí está l e o Rodríguez.、Eh, ¿Cuál es la imagen ahí? Eh, buenas tardes. p、pues、u En s e el Parque de Bomberos Número 6 Centro acaban de preparar una furgoneta de bomberos para las posibles llamadas de emergencia que nos explican、eh, varios trabajadores que, que ahora mismo están actuando sobre la marcha y no les ha dado tiempo a activar casi ningún protocolo. Mucha gente se acerca a pie directamente al parque a, pe a pedir ayuda sobre estos familiares atrapados en ascensores o, sobre todo, para socorrer a personas mayores porque las líneas del 112, las c u e n t a s están saturadas y también los bomberos nos han desmentido un posible incendio del que estamos pendientes en el corte inglés de Gran Vía. Que al parecer el humo provenía de una reactivación de las cocinas y no tenía ningún peligro. Pues esa es la situación en ese parque de bomberos. Nos contaba la DGT que se les habían apagado debido al corte de suministro eléctrico muchas de las cámaras de la Dirección General de Tráfico, pero que las que tenían activas pues estaban mostrando importantes retenciones, sobre todo a la salida de las grandes capitales, especialmente de Madrid, de la 6 carretera de la Coruña. Hay mucha gente que ha decidido coger el coche, así que vamos a insistir en esa recomendación que nos hacía la DGT, que por favor no se coja el coche, salvo que sea estrictamente necesario. Hay muchas incidencias, aquellos que tengan que. Volar deben ponerse en contacto previamente con las aerolíneas. Y ahora mismo en Madrid, la situación, aunque、eh, la población está bastante tranquila, la situación es de colas en las marquesinas porque se ha interrumpido、eh, el servicio tanto de metro también como de autobuses. Y la circulación es muy densa ahora mismo en la capital. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. Especial informativo, la antena de la cadena Ser. Les estamos contando el minuto a minuto de este apagón eléctrico masivo que afecta a toda España, a Portugal, también a puntos de Francia. A esta hora vamos a arrancar recopilando los datos que tenemos sobre la mesa y empezamos por una última hora. El gobierno Ana Fernández Vila confirma que se va a reunir el Consejo de Seguridad Nacional. Buenas tardes. Sí, qué tal. Buenas tardes. Bu Fuentes de Moncloa nos confirman hasta ahora que se ha convocado ya de urgencia a este órgano, que es el máximo órgano encargado de analizar, de velar por la seguridad en Este país, ahora mismo, como contamos, llevamos contando toda la mañana, el presidente del gobierno está reunido en la sede de Red Eléctrica con gran parte de sus ministros, con gran parte de la cúpula del gobierno para analizar, para coordinar la respuesta. Todavía el gobierno no ha informado de las causas de, de este apagón. Insisten en que tienen que tener información y datos contrastados, pero está convocado el Consejo de Seguridad Nacional. Red Eléctrica Española, asegura, lo hemos escuchado aquí en directo durante la comparecencia de su responsable de operaciones, que tardará en... Entre 6 y 10 horas en restituir, en devolver todo el suministro eléctrico, aunque、eh, han sido muy cautos, Jordi Fábrega, a la hora de hablar de un posible ciberataque. Sí, desde Red Eléctrica reconocen que lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico peninsular ha sido un colapso que se ha producido a las 12 y 32. Estamos ahora mismo en el, proce en el proceso de reposición, de recuperar el, la luz en toda la península. Un proceso que explica el responsable de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto,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 Se analizará con, con el detalle que requiere para esclarecer la causa、eh, con todo su nivel de detalle, pero en estos momentos nosotros no podemos entrar en, en especulaciones sobre el origen、eh, del, del incidente. Y lo que sí explican desde Red Eléctrica es que el colapso, el apagón general en toda la península que se ha producido a las doce y media es algo que nunca había ocurrido antes. De momento, el Centro Criptológico Nacional está investigando qué ha podido ocurrir, qué ha podido causar este apagón masivo. Javier Bañuelo, Se trabaja bajo la teoría de que pudiera tratarse de un ciberataque. ¿no? Sí, ¿qué tal, Casal? Buenas tardes, aunque es cierto que nadie tiene ahora mismo la certeza sobre、eh, cuál ha sido el origen de ese apagón, ni siquiera el CNI, el Centro Criptológico Nacional, como decías, ha escrito al CNI. Es e l o r g a n i s m o que vela por detectar y neutralizar cualquier ciberataque que a m e n a c e la Seguridad Nacional. Y desde este Centro Criptológico Nacional nos confirman ahora mismo que bueno, que desde el Minuto uno están investigando, pero no confirman ni el origen ni la causa. Se están investigando, por tanto,、eh, qué ha podido ser el, la causa de este ciberataque, pero no hablan De, de lo que ha podido ocurrir sobre ese gran apagón. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, también tiene, previ, tenía previsto un acto, un almuerzo a las 2 de la tarde, pero lo suspendieron、eh, para sumarse a e s e gabinete de crisis que se ha trasladado hasta Moncloa, como apuntaba Ana Franedila, hasta el Consejo de Seguridad Nacional, que va a comenzar a las 3 de la tarde. En paralelo, el Mando Conjunto de Ciberespacio, que depende del Estado Mayor de la Defensa, y su función ahora mismo también tratar de saber y analizar cuál ha podido ser la origen, el origen de este. Gran apagón. Es la última hora de este apagón eléctrico masivo que estamos contando en directo a través de la SER. Son las 3 de la tarde y 4 minutos. Hora 14. Javier l e b a n á ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, casal? Buenas tardes.、Eh, ya digo que、eh, el, día, el día viene marcado por este apagón, lo eclipsa absolutamente todo, pero hay otras cuestiones, otras noticias y、eh, lo decíamos a las dos: tenemos ya la fecha del cónclave. Sí, a eso de la una de la tarde hemos conocido esa fecha en la que se, ceba, se va a celebrar el cónclave. Va a ser el próximo miércoles 7 de mayo, ese es el día fijado por el Vaticano para empezar esa reunión en la que van a participar 133 cardenales para elegir al sucesor del Papa Francisco. Nos vamos a ir hasta Roma, Johnson. Soles, cuéntanos. Buenas tardes. Efectivamente, el próximo 7 de mayo los cardenales entrarán por primera vez en la Capilla Sistina, que hoy mismo cerrará al público para los preparativos. Ese día, el 7 de mayo, los electores votarán una sola vez. En el supuesto que ninguno de ellos alcance los dos tercios de los votos, la fumata sería negra y seguirían votando en los días sucesivos dos veces por la mañana y dos veces por la tarde. Si después de tres días de votaciones no se ha elegido un papa, los cardenales Dispondrán de un día de descanso y reflexión. Este ciclo de cuatro días, tres de votaciones y uno de reflexión, pueden repetirse hasta siete veces como máximo. Si aún así no se logra un consenso, algo que no parece probable, se procedería a una segunda vuelta entre los dos candidatos con más apoyo, evitando así un estancamiento y garantizando la continuidad de un liderazgo en la Iglesia Católica. Gracias, Joan. Del exterior, otras dos fechas a destacar porque Vladimir Putin ha decretado un alto el fuego en Ucrania. 72 horas de tregua entre el próximo 8 de mayo y el próximo 11 de mayo. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y、sí, después de las últimas presiones tanto de Trump como de Marco Rubio en declaraciones públicas este fin de semana y de la foto simbólica del Vaticano entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Vladimir Putin reacciona a modo de fecha, anunciando n alto el fuego unilateral y temporal de 72 horas, que comenzaría, como dices, en la medianoche del miércoles 7 al jueves 8 de mayo y hasta la medianoche del día 10 al 11. Un anuncio de Moscú que Putin hace coincidir con el llamado día de la victoria rusa. En la Segunda Guerra Mundial, en el 80 aniversario de esa victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania Nazi. 3 y 6, María José Catalá, alcaldesa de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alcaldesa, ¿cómo está la ciudad? Bueno, pues en este momento estamos en la central de seguridad y emergencias de la policía local.、Eh, tenemos convocado nuestro、eh, grupo de emergencias, el CECOPAL, desde hace una hora y media y hemos hecho un llamamiento a todos los policías locales y a todos los bomberos de la ciudad para que se incorporen、eh, y acudan a las centrales. Nuestro objetivo es atender, por un lado, todas las emergencias que nos entran a través de bomberos, de personas que pueden estar en ascensores, que se pueden haber quedado dentro、eh, en los ascensores y, por otro lado, a través de la policía intentando coordinar. Los accesos a la ciudad, las principales vías, los semáforos, porque efectivamente muchos semáforos、eh, no tienen luz y no funcionan, y nos preocupa durante la tarde, pues, un poco la, esa movilidad. Siendo festivo, como es en Valencia,、eh, con la vuelta、eh, que puede ocasionarse de familias que estén fuera de Valencia, pues un poco la movilidad dentro de la ciudad sin semáforos、pues、nos preocupa. Entonces, bueno, pues hemos hecho un llama llamamiento a la población para evitar desplazamientos innecesarios mientras no haya luz, precisamente porque no hay semáforos en muchos puntos y resulta peligroso.、Eh, e、intentar, pues bueno, que ahorren, que no utilicen las baterías de los móviles si no es necesario y si están en casa, que apaguen. el Cuadro general de luz, por si hay una vuelta de la luz、eh, repentina y pueden generarse daños en los electrodomésticos. Ay, sé, que sé que es、mm. muy complicado establecer、eh, pues、un primer balance, porque entre otras cosas nos lo decían antes desde la DGT, que por ejemplo ellos no tienen las imágenes、eh, de sus cámaras, por tanto tampoco saben muy bien qué o cuál es la situación que se está viviendo、eh, en algunas carreteras. En el caso de, de, de Valencia, entiendo que, que toda la red de transportes está suspendida y. Me decía usted, a la población hay que pedirle tranquilidad, que no salga si no es estrictamente necesario, pero claro,、eh, póngase también、eh, en la piel de alguien que necesite salir porque tenga una cita importante y deba hacerlo.、Mm, yo no sé qué consejo se le puede dar, se puede hacer, porque claro, al mismo tiempo una persona en una situación de urgencia nos han pedido, por favor, no llamen ustedes al 112, que esto、eh, se canalice, salvo que sean situaciones graves, que se canalice de otra manera. ¿Qué puede hacer alguien que ahora mismo en Valencia tenga que movilizarse, sí o sí, y que tenga que desplazarse por la capital? Vamos a ver, nosotros en este momento,、eh, las últimas noticias que tenemos de red eléctrica s e s que el suministro podría volver entre 6 y 10 horas.、Uh -huh. Entonces, en primer lugar, es、eh, primero informarse por las vías de comunicación más rápidas y directas, como por ejemplo sois vosotros, las radios, que son lo que mejor está funcionando en este momento, porque las redes sociales están fallando porque falla mucho la cobertura. En segundo lugar, planificar. Si es urgente esa salida, pues desplazarse por las vías principales, que es donde nosotros estamos teniendo ahora movilizada la policía local y movilizando a todos los efectivos para coordinar el tráfico en ausencia de semáforos. Pero esto solo si fuera estrictamente necesario y no pudieran aguantar esa, ese tiempo a priori que nos ha dicho Red Eléctrica, que、eh, pueden tardar en restablecer el servicio. Porque efectivamente para nosotros ahora lo urgente es los equipos electrógenos de los hospitales. Funcionando y proveerlos del g a s o i l n e c e s a r i o para que sigan funcionando,、Perdemos. la policía, el ayuntamiento y demás, y entre tanto, esos, esos desplazamientos solo. Y si. p e r d e m o s la comunicación con la alcaldesa de Valencia, que en cualquier caso insiste en ese mensaje que están trasladando desde toda España a todas las autoridades, ¿no? que, que se eviten los desplazamientos, salvo en casos de urgencia máxima.、Eh, Ana Fernández Vila, vamos a recordar、eh, ese anuncio que,、eh, con el que abríamos a las dos en punto de la tarde, esa última hora, la reunión que se va a celebrar del Consejo de Seguridad Nacional. Sí, ahora mismo está reunido este órgano desde las tres de la tarde en el Palacio de la Moncloa. Sánchez lo ha convocado de urgencia para analizar las causas de este incidente. Sin precedentes y la respuesta a la coordinación de, entre todos los ministerios en este órgano. De hecho, están gran parte de los ministros, forman parte de él, por ejemplo, además de las vicepresidentas, el ministro del Interior, el ministro de, la ministra de Defensa, el de Transportes, la ministra de Sanidad, el ministro de Presidencia. Ahora mismo, este órgano está reunido en el Palacio de la Moncloa después de que el presidente, junto a gran parte de su gabinete, se haya desplazado también a la sede de Red Eléctrica para analizar in situ lo que estaba ocurriendo. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Casal, ¿qué, ¿qué tal? Buenas、eh, tardes. Y tú estás frente al mayor hospital de España, el Hospital de La Paz. Sí, y la imagen es de extrañísima normalidad en este hospital. Batas blancas, pacientes y luz, Casal. Está funcionando todo casi al 100%. Ascensores, máquinas, ordenadores y lo que es más importante, el soporte vital básico de los pacientes hospitalizados. Esa es la buena noticia. Fuentes del hospital nos explican cómo lo han sentido aquí. Ha saltado la luz, pero apenas 10 segundos o menos. Enseguida los generadores han empezado a hacer su trabajo. Por tanto, activados ya todos los protocolos de ahorro de energía para defender eléctricamente el funcionamiento del hospital. Ninguna operación urgente nos dice. Se ha tenido que detener, sí que se están aplazando lo que se llama cirugías no urgentes. La foto de la mañana me la he encontrado a la entrada: una mujer que acababa de ser dada de alta después de varios días ingresada, saliendo por la puerta en silla de ruedas con su familia. Estate tranquila, mamá, está todo bien, le ha dicho la hija. El ruido de ambulancias es constante, el atasco de tráfico es muy importante en esta arteria urbana de la ciudad. Para llegar aquí, hemos venido andando desde Gran Vía, casi ocho kilómetros, hemos visto a empleados en las puertas de los comercios, locales con carteles de cerrado, miles de personas en la calle. Autobuses llenos y una imagen casal bastante impresionante: dos operarios limbiacristales colgados en una grúa eléctrica en una de las cuatro torres de la Castellana. La Comisión Europea está en constante comunicación con los gobiernos de España y de Portugal, también de Francia, que son los tres países afectados por este apagón eléctrico masivo. Vamos a ir precisamente hasta la capital europea, hasta Bruselas. Enrique García Pozo, q u é tal muy buenas tardes. ¿Nos está atendiendo hasta ahora Teresa Rivera? ¿Nos escuchamos? Sobre la base de, de la degeneración、eh, con hidro, en algunos casos con algo de generación térmica que permita, que permita recuperar rápidamente la, la carga en el sistema eléctrico. Vale, os tengo que dejar. Venga.、Perdón. Bueno, ha sido、eh, al final de esa comparecencia final, ¿no, de Teresa pero... Rivera. Pero ha s t a el micrófono de la SER.、Eh, Teresa Rivera, que justo en, tenía una comparecencia en el Parlamento Europeo、eh, por otro asunto, para hablar de las multas a las tecnológicas, y nos ha podido atender、eh, brevemente unos minutos para、eh, poner voz a lo que nos comentaba n Jan Fuentes desde hace aproximadamente una hora desde la Comisión Europea. Que la Comisión q u e Bruselas está en contacto permanente con las autoridades nacionales, con las autoridades de. Con las otro... ¿Me escucháis, compañero? s、sí, perfectamente, Enrique. Sí, con las autoridades de, de España y Portugal y que ahora mismo piden máxima prudencia,、eh, se aferran a, a esa premisa, máxima prudencia, antes de descartar cualquier posibilidad o, sobre todo, poner encima de la mesa cualquier opción sobre el origen de este apagón eléctrico, que ha confirmado que no está afectando a ningún otro país, salvo algunas incidencias puntuales en el sur de Francia y, por supuesto, a ese apagón. Que estamos sufriendo en, en la península ibérica, en España y Portugal. La Comisión Europea, como nos decían desde el equipo de la presidenta von der Leyen, y nos ha、eh, recordado, nos ha subrayado ahora la vicepresidenta Teresa Rivera, está、eh, en colaboración, en contacto permanente con las autoridades nacionales y pone todas sus herramientas a disposición. También, Casal, si me permites, desde fuentes、claro. comunitarias,、uh -huh. nos están insistiendo que todo mensaje que esté circulando en redes sociales atribuyendo、eh, posible origen a un ciberataque rotundamente falso. A Hora a a a s t h no hay más información de la que se está trasladando desde los canales oficiales y que no hay ningún comunicado de la presidenta von der Leyen, como se, publica, se ha publicado en las últimas horas por parte de algunos medios en, en redes sociales.、Eh, Jordi Fabrega,、eh, pues sí, incide、uh -huh. Europa en esa cautela, en esa prudencia, cuando se pregunta sobre el origen de este apagón. Sí, porque de hecho a esta hora, cuando han pasado prácticamente tres horas desde que se ha producido el apagón, nadie está explicando cuál es la causa. Hay mucha cautela cuando preguntamos. Qué es lo que ha provocado este colapso del sistema eléctrico. Escuchábamos también a la vicepresidenta de la Comisión, a la exministra Teresa Rivera, hablar de que se está recuperando progresivamente el suministro eléctrico gracias en gran parte a las fuentes renovables. Ahora mismo, de los 13.000 megavatios que se están generando en el sistema eléctrico español, Prácticamente el 80% son de fuente renovable, entre、eh, la energía solar, la eólica y también parte de la hidráulica. Esto es así en parte porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha activado su procedimiento de respuesta ante emergencias. Y eso supone que los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento esta mañana, que eran cuatro, Almaraz, Asco y Van de Llós, han parado automáticamente.、Eh, esto es lo que pone el procedimiento. Y se han quedado solo funcionando los generadores diésel, que son los que mantienen、uh -huh. operativas las centrales para el momento en el que puedan volver a verter electricidad a la red. Así que lo que tenemos ahora mismo es un sistema eléctrico que está generando poca electricidad, con un apagón que sigue siendo bastante generalizado y que se está nutriendo básicamente de fuentes renovables. Pues mira, voy a aprovechar para recordar que en CadenaSer.com、eh, acabamos de, de subir una información con los puntos,、eh, con las zonas del país en las que. Poco a poco se va recuperando ese suministro eléctrico. La foto, sin duda, de, de la situación en las calles, de esas estaciones abarrotadas, de los trenes parados, de los problemas en los aeropuertos, en Barajas, en El Prat. Hemos estado en este especial en todos esos puntos y hemos hablado con muchas personas que se han quedado atrapadas. Por ejemplo, con José, que en Mérida se ha quedado en un ascensor. Ha dado la casualidad que a las 12.37 aproximadamente he cogido el ascensor, he, me he puesto a bajar a la calle y me he quedado entre el, segundo, entre el primero y el, la planta baja. Ahí he estado, pues eso, pues una hora treinta y cinco minutos encerrado. Que, pues nada,、eh, dos padres nuestros y un cigarro que, que era lo que tenía que hacer. Bueno, hay que pasarlo como buenamente se puede. Tres de la tarde y dieciséis minutos. Jorge Fabrega, expresidente de Red Eléctrica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.、Eh, buenas Fabra, tardes. Fabra, que, que, que me confundo、sí. yo con mi s compañero s Jordi Fabrega.、Sí. Señor Fabra, sí.、Mmm, sí. Oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, he estado escuchando la comunicación que ha dado Red Eléctrica y yo creo que Red Eléctrica no lo sabe todavía, está investigando las causas. ¿no? Se ha limitado a decir que ha habido un flujo, variaciones del flujo eléctrico en la red que ha provocado la caída de la generación. ¿no? Y al final. Yo no sé más que lo que estáis diciendo los propios medios ¿no? o los comunicados de Red Eléctrica, que naturalmente son muy prudentes porque la situación todavía es, está bajo, bajo investigación, por decirlo de alguna forma. ¿no? Sí. Eh, eh, eh, entiendo entiendo puedo... la cautela,、eh, pero usted, que además también tiene una dilatada carrera en Red Eléctrica,、eh, a, a, a, ¿vivió en algún momento algo parecido? Lo digo no, porque no, no, Eduardo no. Prieto lo señalaba: decía, esto es algo excepcional, no, no. nunca había pasado algo así. No, no, no, no. Esto yo llevo vinculado al, al sistema eléctrico、eh, desde hace más de 40 años y esto para mí es completamente inédito, ¿no? Es una circunstancia. Que, que, que, nunca, que nunca he vivido. n o He vivido algunos,、eh, algunas situaciones relativamente graves, pero nunca un cero nacional. n o el, el apagón de algunas zonas de, de España, de la red, ¿no? de Cataluña, de Aragón, caídas en Portugal, pero siempre、eh, parciales. Que permiten una recuperación, una reposición mucho más rápida que cuando estamos ante un cero, un cero nacional. Claro, ¿no? porque volver de un cero, ¿no? de, de una situación como la que estamos viviendo, por lo que hemos escuchado y hemos creído entender de la rueda de prensa de red eléctrica, es muy complicado. Esto no es un proceso que, que, que sea equiparable, no sé, a darle a un interruptor y que se encienda la luz. No. No, no, para nada. Esto、eh, hay que comprender que los sistemas eléctricos son sistemas en el sentido más estricto de la palabra. ¿no? Eh, la generación, es decir, la producción de energía eléctrica, tiene que ser exactamente igual a la, a la demanda de energía eléctrica. Si ese, esa igualdad se deshace. Por cualquier circunstancia, porque haya una caída de una red y por tanto la demanda que percibe la generación sea más baja, o porque hay una caída de una central y por tanto la generación es inferior a la demanda, se produce una variación、eh, de la frecuencia, ¿no? Que es incompatible con la sincronía y la estabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Entonces,、eh, reponer una situación cuando no hay generación es complicado porque si se enciende una central, Tiene que haber al otro lado una contraparte igual de demanda, ¿no? Y, y esto es muy difícil de hacer, se tiene que ir haciendo por zonas, poco a poco, dando tensión a unas partes y a otras de la red, para ir poco a poco, de alguna forma, reconquistando la energización de la red, ¿no? Y esto es, esto es complicado. De todas formas, yo quiero insistir en que. En España estamos en las mejores manos. Las capacidades de red eléctrica están en la vanguardia, no de Europa, sino en la vanguardia mundial. El centro de control de red eléctrica es、eh, bueno, es,、eh, es, es icónico, es visitado por, hasta por países como China n o que vienen a, a verlo. n o es Estamos en las mejores manos n o y en ese sentido pues hay que tener tranquilidad porque,、eh, porque se estará haciendo con toda seguridad las cosas del mejor modo posible. ¿no? Es decir, se restituye o se repone、eh, la energía acompasando la oferta y demanda.、Eh, Le hago una pregunta. Es una pregunta muy básica.、Eh, si digo una tontería, me, me, lo, me lo dice. Pero eh, eh, cuando caiga la noche, cuando desaparezca la parte de la energía que, que aporta la energía solar, ¿esto puede dificultar esa reposición de, del servicio del suministro eléctrico? Bueno, pues no sabría realmente decirlo. En general, lo que se utiliza para la reposición de los sistemas eléctricos cuando hay estas situaciones son、eh, las centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque, claro, una turbina puede ser puesta en marcha simplemente, pues, eh, eh, turbinando agua, ¿no? Y, y no tiene, por decirlo de alguna forma, esos mínimos de arranque que necesitan, no digo centrales de gas, sino centrales de, de nucleares, ¿no? Sería imposible hacerlo con las centrales nucleares que son muy f l e x i b l e s y, y de gran potencia, ¿no? De una potencia cercana siempre a los mil megavatios, ¿no?、Eh, Este país tiene ahora una proporción de producción eólica y fotovoltaica, por suerte, elevadísima, casi superior al 50%. n o、eh, Pues posiblemente、mmm, no facilitaría la situación. Eh, la, la, la potencia renovable que tenemos facilitaría la, re, la reposición, pero vuelvo a insistir, es que no tenemos experiencia sobre esto, n o porque es la primera vez que se produce, desde, desde luego, desde que yo tengo, en、eh, fin, conocimiento de, del tema, ¿no? Eh, especular、mm, sobre un ciberataque, ya sé que me ha dicho que hay que ser muy prudente y muy cauteloso en este asunto, pero esa es una posibilidad. Es decir, sabemos que hay intentos y que、eh, normalmente la red está sometida a intentos de, de ataques de este tipo. ¿no? Esto no es un hecho inusual. Bueno, sí podría estar sometida, pero claro, no podemos para nada aventurarlo. He oído alguna otra explicación que podría ser más sencilla: ¿no? que ha habido una desconexión de las interconexiones internacionales entre España y Francia que ha provocado un déficit de. Entrada de energía en España si en ese momento se estuviera importando, bueno, es lo mismo, se estuviera importando energía o se estuviera exportando.、Eh, si se caen las interconexiones entre España y Francia, se produce ese desequilibrio que hablaba entre, entre generación ¿eh? y, y, y demanda. Y eso, ¿sí? ¿Se oye? ¿Sí? sí, le escuchamos perfectamente. Ah, sí, creía que se había cortado. No, no.、Eh, si se, si se、eh, cortan las interconexiones entre España y Francia, pues se puede producir el desequilibrio al que me refería, ¿no? Con una modificación tremenda de, de la frecuencia del sistema que lleva efectivamente a una caída en cadena de toda la generación y por tanto al cero, al, cero, al cero eléctrico. Y he oído, pero claro, las noticias son muy confusas y las estáis dando vosotros mismos, ¿no? Yo no puedo saber más. Que tal vez se habrían caído esas interconexiones por un problema en redes en el sur de, de Francia, ¿no? aunque los franceses parece que han logrado controlar la, la situación porque la a f e c c i ó n ha sido menor. ¿no? Eh, es decir, que todavía estamos pendientes de saber las causas de por qué ha habido esas fluctuaciones bruscas. Eh, de los flujos de energía en las redes de transporte y de distribución primaria en España. Jorge f a b r a le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en esta edición especial de Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Buenas tardes.、Eh, 3 y 24, nos vamos a ir a Andalucía porque se suceden las noticias. Estas tienen que ver con la educación, con la actividad l e c t i v a Ana Fernández, ahí en Andalucía se suspende toda actividad l e c t i v a ¿no? Sí, eso es. La Consejería de Educación acaba de informar que se suspende la actividad lectiva por la tarde. Por otra parte, el Gobierno de la Junta ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, fase de emergencia en situación operativa 1, y ha convocado de manera urgente al Comité de Coordinación de Emergencias de Andalucía. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, pide prudencia a los ciudadanos ante lo que, aunque no hay confirmación, él dice todo parece indicar que se trata de un ciberataque. Bueno, Ahora mismo no. Ahora lo único es pedir a los ciudadanos que sean muy prudentes. No, muy prudente porque todo está en función de la electricidad y muchos,、eh, muchos de los procedimientos electrónicos que se desarrollan se hacen a través de, de la electricidad, por lo tanto, está habiendo un apagón total. Lo digo por el tráfico rodado, donde hay pues, semáforos que no funcionan y que, evidentemente, pueden generar un problema o pueden generar un accidente. ¿no? Vamos a esperar a ver si tenemos alguna más información por parte del Estado, vamos a indagar, pero bueno, a través de lo que hemos visto ahora mismo de nuestros grupos de. Digan de nuestro centro de ciberseguridad, lo que sí nos dice que en fin, un apagón de esta escala y de este nivel solo puede tener una procedencia y la más probable puede ser un ciberataque. Los semáforos siguen sin funcionar y en Sevilla o en Málaga, por ejemplo, no funciona el metro, aunque sí los aeropuertos, gracias a los grupos electrógenos, al igual que los hospitales, que como en el caso del Virgen d e Rocío de Sevilla, están priorizando las operaciones de urgencia y suspendiendo el resto. Vamos a escuchar a l g u n o s de los afectados. Más que había hecho montarme en el metro, no había llegado a arrancar, se cerraron las puertas a l momento se quedaron sin luz. Yo estaba dentro, estábamos entre la parada de Puerta Gere y l parado de San Sebastián, se apagaron algunas luces y se paró completamente, no había n ningún... i Un sonido y nos dijeron que teníamos que desalojar el vagón. Fuimos andando por el túnel, fuimos andando todo en filita india con mucho cuidado con las l internas del móvil. Nosotros lo hemos notado, yo lo he notado estando en clase en la facultad, de repente se ha ido la luz, h acabado a ante la clase, hemos salido. nos ha cogido muy malamente, hombre, estábamos con el bar y la terraza llena y hemos tenido que ir desalojando clientes. 私たちは、この時点での戦争を終えた時に、この時点での戦争を終えた時に、この時点での戦争を終えた時に、 Buenas tardes, el presidente de la Generalitat ha cancelado ya toda la agenda prevista para hoy. Se ha producido una primera reunión a las dos de la tarde y habrá una nueva reunión a las cinco. Reuniones aquí en el Palau de la Generalitat con consejeros implicados, con interior, con presidencia, con territorio. También presencia de los Mossos da Escuadra, policía local, emergencias, con la agencia de ciberseguridad, con Endesa y también protección civil. Es este comité de crisis en el Palau de la Generalitat, protección civil que pide a la ciudadanía reducir. decir, la movilidad. También piden a la población que solo llamen al 112 en caso de emergencia. Rudalías, cercanías, ha suspendido su servicio. El aeropuerto del Prato p e r a de momento con normalidad gracias a generazo, generadores de emergencia. El apagón ha pillado a Salvadilla o r visitando las obras del Hall de Fira Barcelona en el Hospitalet e Allobragat, donde se celebra el Mobile World Congress. Desde allí ha recibido una llamada y se ha desplazado hasta aquí, hasta el Palau, donde nos encontramos ahora y d o s Donde reúne a este gabinete de crisis. Esto en el Palau, en el Parlamento también se ha suspendido la actividad parlamentaria a la espera de nuevas informaciones, nuevas instrucciones. Ahora por parte del presidente de la Generalitat. De momento, el Gobierno ya ha activado los planes y protocolos para, para, para garantizar la seguridad y el Ejecutivo catalán asegura que está en coordinación total con el Gobierno de España. Durante este especial informativo, nuestro compañero Pedro Blanco está recorriendo las principales calles de Madrid. Madrid,、eh, Ya nos ha contado antes cómo estaba la Gran Vía, cómo estaba la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Pedro, han pasado,、eh, pues a lo mejor hora, hora y media, casi dos horas desde nuestra anterior conexión. ¿Tú aprecias que la situación haya mejorado algo? Pues eh, mira, eh, el caso es que si tú ahora bajas de la radio, Javier, cuando、uh -huh. salgas y te das un p a s o por ejemplo, por la calle Preciados, donde estoy ahora, en el tramo de bares, la situación es de aparente normalidad. La gente está comiendo en las terrazas. Pero hay cosas que indican que algo está pasando. Mira, una imagen. Que no pensé que iba a volver a ver. En una calle que une la Plaza Santo Domingo con ópera, un grupo de empleadas de un centro de estética han sacado a la calle un viejo transistor de radio, de esos grandes, de dos altavoces. Y alrededor de él había como 15 o 20 personas oyendo lo que la radio estaba contando, porque es la forma que tiene ahora la gente de enterarse. Hemos visto en las puertas del Teatro Real a decenas de trabajadores, porque pasado mañana se tiene que estrenar el cuento del z a r Saltán de Rinsky-Korsakov. Y un violinista nos ha dicho que esta tarde las s Tenían ensayo general y que no saben qué es lo que va a ocurrir. Y al lado de la comisaría de Leganitos, constantemente surgen patrullas de policía que se están presentes por el centro. Hemos hablado con una de ellas, le hemos preguntado si todo está en calma. Y nos han dicho que de momento sí, sin incidentes de seguridad. Pues esa es la aparente normalidad de las calles de Madrid que sigue recorriendo Pedro Blanco. Otra imagen bien distinta la tenemos en un hospital de Madrid. Constanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Constanza es,、eh, es radióloga en el hospital 12 de octubre de la capital.、Eh, acabas de terminar tu turno, me dicen.、Eh, cuéntanos cuál es la situación ahora mismo ahí en el 12 de octubre. Pues efectivamente terminé mi turno hace un rato y bueno, la verdad es que se ha vivido con bastante normalidad en el sentido de que, bueno, ya sabéis, como contaban los compañeros de la paz, que nosotros tenemos generadores automáticos independientes en quirófanos, en las UBIs, los respiradores, todo eso está. Estudiado para que cuando hay un tipo de emergencia así no, no se paren las cirugías urgentes y los pacientes que requieren un respirador, etc. Entonces, en ese sentido, bien, lo que pasa es que, claro, hay ciertos aparatos, por ejemplo, en rayos, algunos escáneres, algunos aparatos de rayos s p u e han dejado de funcionar. Entonces, los pacientes ambulantes, pues algunos entre que no han podido venir o que el aparato no estaba en funcionamiento, pues no se ha podido realizar. Pero la actividad urgente, que es pues, la, la fundamental, está siguiendo su curso. Y bueno, ahí, por ejemplo, el sistema informático funcionaba sin problema. Y claro, pues、eh, al principio, pues todos un poco asustados, porque de repente se ha, se ha acabado la luz y estábamos ahí en los pasillos, un poquito con la luz de emergencia, sorprendidos. Pero bastante tranquilidad. Los a s c e n s o r e s funcionaban, lo que pasa es que, bueno, pues por precaución no los hemos cogido. Y eso es lo que os puedo contar.、Eh, Constanza, me decías que algunos、sí. aparatos han dejado de funcionar o que directamente no funcionan.、Eh, los que lo hacen o, o, o el suministro que, de energía que recibís a través de los generadores, ¿cuánto dura? Sé que es una cuestión a la que te he traslado a d muy técnica, pero claro, entiendo que,、pues、sí, que, lo que, lo que no que es infinito、entiendo. el tiempo. Pues、eh, no sé exactamente el detalle técnico. Nuestro jefe de servicio nos ha estado contando ahora justo la. Información más detallada sobre cómo, cómo,、pues、cómo funciona el escáner de, de la General, el escáner de policlínico, la resonancia de unos edificios y de otros. Y yo sé que hay una central térmica, o sea, una energía diferente que está en el edificio de al lado que tiene un, lo, que, lo que os decía, un generador independiente que envía energía constante. Pero no sé, claro, el detalle técnico ese no lo, no lo conozco, la verdad. Yo creo que va a seguir funcionando sin problema. Lo q u e p a s a es que bueno, por la tarde se ha parado actividad. Ambulatoria no urgente, pues con vistas a poder atender lo urgente, claro. Constanza,、eh, un abrazo.、Sí. Muchas gracias.、Y、gracias por estar ahí.、Eh, tres de la tarde y treinta y un minutos.、Eh, vamos solapando las noticias sobre el apagón con las fotos que vamos recibiendo desde diferentes puntos de España de la recuperación del suministro eléctrico. Vamos a ir a Euskadi, que es precisamente una de las zonas donde primero se ha ido recuperando la,、eh, la energía, la luz, el suministro eléctrico. David, Yurre, Vitoria. Hay algunos hospitales que empiezan a trabajar ya con cierta normalidad, ¿no? Eso es, aquí en Vitoria poco a poco se va recuperando una cierta normalidad. Ha vuelto la luz a gran parte de la ciudad, ha vuelto, como decías, el suministro a los hospitales, que era la principal preocupación. Se da la circunstancia de que en Álava es jornada festiva, son las fiestas patronales, es fiesta laboral, por tanto, no hay clases, las fábricas, las oficinas, las instituciones están vacías. Y eso, precisamente, bueno,、pues、ha ayudado a amortiguar los efectos del apagón que ha pillado a miles de personas de fiesta en la romería de Armente, una pequeña localidad. En la periferia de Vitoria. Allí, de hecho, sigue hasta ahora. Siguen las celebraciones porque las t o r n a s los puestos de, de comida y de bebida, por ejemplo, han tirado de grupos electrónicos de grupos y, y siguen funcionando. En Vitoria se han restablecido los semáforos, también las cámaras de control de tráfico, han vuelto a funcionar los ascensores, los bomberos han atendido más de medio centenar de incidencias,、eh, numerosos rescates. En los centros cívicos, centros、eh, deportivos, se han tenido que desalojar las piscinas que no funcionaban,、eh, pues porque tampoco. Tampoco funcionaban los sistemas de depuración. En fin, el listado de contratiempos, como te puedes imaginar, no tiene fin. Se han suspendido también algunos actos festivos. Ahora mismo el Ayuntamiento ha convocado la mesa de crisis, al igual que el Gobierno vasco, que ha declarado la fase de alerta del Plan de Protección Civil de Euskadi, el conocido como LAVI, que, que se hizo popular durante la pandemia y que preside el Endacari, se va a reunir en los próximos minutos. Decía el director de operaciones de Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto, que、eh, la luz estaba llegando, sobre todo. Primero a zonas fronterizas, zonas fronterizas con Francia, está ocurriendo por ejemplo en Euskadi, o por ejemplo zonas fronterizas entre España y Portugal, es el caso de Salamanca. Estamos en nuestra redacción central en Castilla y León, Eva Marín.、Eh, A Salamanca ya ha regresado el suministro eléctrico. Eso es lo que nos dicen nuestros compañeros desde Salamanca, por lo menos al centro de la ciudad, que además hoy hay que tener en cuenta que es un día de fiesta, porque hoy se celebra el lunes de agua, se ha ido a trabajar al colegio y luego se va a degustar el hornazo a las riberas del río Tormes en la ciudad y parece que lo están disfrutando porque por lo menos en el centro de la ciudad hay, hay luz. De todas formas, este apagón está transformando en Castilla y León las calles en los hogares. La gente ha salido de su casa para Salir a las calles. Tenemos las terrazas llenas en las ciudades de Castilla y León y además、eh, se está dando la circunstancia de que las puertas de los comercios se están quedando también los trabajadores porque no pueden establecer los cierres de seguridad de sus establecimientos y tampoco pueden marcharse a casa con el establecimiento abierto. Es una de las cosas o de las fotografías que estamos viendo en este apagón en Castilla y León, donde también Renault, una de las principales factorías de esta comunidad, Unidad, con sedes en Valladolid y Palencia, se ha parado la producción en cuanto ha llegado el apagón y se ha, se ha enviado a todos los trabajadores a casa porque no podían seguir en los turnos de tarde y de noche. Y en ciudades como Soria, por ejemplo, también los ayuntamientos han activado a todo el personal municipal, a los bomberos, para atender pues, a esas personas que se quedaban、eh, encerradas en los ascensores o incluso para la apertura de los garajes que tampoco se pueden abrir con los mandos a distancia. Y en el servicio 1U. 1-2 Aparte de las llamadas de evitar、bueno, ese llamamiento que、uh -huh. se ha hecho para que no se hagan llamadas solo para saber qué es lo que está pasando, bueno, pues se ha reforzado la sala principal en Valladolid para poder atender al mayor número de personas que puedan estar llamando con temas urgentes. Pues vuelve la luz a los hospitales de Euskadi,、eh, se recupera cierta normalidad en muchas poblaciones del País Vasco, se reestablece el suministro en Salamanca, como nos acaba de contar Eva, y、eh, ahora mismo Jordi Fábrega, tenemos datos actualizados que nos d i g a Desde Red Eléctrica? Sí, unos、eh, datos a c t u a l i z a d o s hace un par de minutos r e d Eléctrica y que lo que vienen a, a hacer es confirmar lo que estamos contando: que se está consiguiendo recuperar la electricidad en varias zonas del norte, del sur y del oeste de la península. Tenemos constancia, como hemos escuchado, de que se ha recuperado el suministro en gran parte del País Vasco, también en zonas de Salamanca, también en Galicia. Nos llegan、eh, datos de que、eh, se está recuperando el suministro eléctrico. Por ejemplo, en Orense, como nos contaba Antonio? Bueno, pues aquí en Orense, la verdad que todo,、eh, por lo menos en nuestra zona, ya hemos recuperado、eh, lo que sería el suministro de la luz.、Eh, es verdad que fueron casi, casi dos horas sin, sin tener, no pudimos hacer la comida, pero bueno. Ahora mismo todo, todo está en condiciones, ya podemos a s í que la luz poco a poco va regresando en estas zonas del norte, del sur y del oeste de la península. Hay que recordar que Red Eléctrica ha dado un plazo estimado de entre 6 y 10 horas para recuperar la totalidad del suministro eléctrico, por lo que hasta la próxima noche, aproximadamente,、eh, según estos cálculos.、Eh, que ha, Muy provisionales que ha dado el responsable de operaciones de red eléctrica, no podremos hablar de que la luz ha vuelto con normalidad a todos los hogares y empresas de España. Bueno, mucha paciencia,、eh, 3 y 37 minutos de la tarde, estamos en esta edición especial de Hora 14 contándoles el minuto a minuto de este apagón masivo que afecta a España, que afecta también a Portugal y a puntos del sur de Francia, pero hay otras cuestiones de última hora de las que estamos pendientes. Hemos contado que Putin ha vuelto a poner sobre la mesa esta mañana un alto el fuego.、Eh, hay respuesta de Ucrania, hay movimientos también en Estados Unidos y parece que objetivamente algo se mueve de cara al final de la guerra de Ucrania, Javier l i e v a n a Sí, porque Putin ha decretado un alto el fuego de 72 horas en esa tregua, en esa, en esa guerra de Ucrania, entre el próximo 8 de mayo y el próximo 11 de, de mayo. Y Ucrania está lista para apoyar un alto el fuego permanente y estable. Es lo que ha dicho hace unos minutos el ministro. De Asuntos Exteriores de este país, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primera reacción desde Kiev del ministro de Asuntos Exteriores, que como dices, está dispuesto a apoyar un alto el fuego permanente y estable, según asegura esta portavoz desde el Ministerio de Exteriores. Lo cierto es que Putin ha propuesto de momento esos tres días de tregua, desde la medianoche, del 7 al 8 y hasta el 11 de mayo. Y también desde Ucrania esperan que sea efectivo esta vez este alto el fuego, porque recordemos que la última vez en el alto el fuego de la Pascua. Finalmente, ambos bandos se acusaron de romper ese alto fuego. Pues esa es la noticia hasta ahora.、Uh -huh. Y Trump, tenemos ya también comunicado de la Casa Blanca. Trump quiere que ese alto el fuego sea también permanente. Esto es lo último y lo único que tenemos respecto a la Casa Blanca. Dice ahora mismo la Casa Blanca que ese alto el fuego tiene que ser permanente, Casal. Hora 14. Y volvemos a la calle. Hemos estado recorriendo las calles de Madrid con Pedro Blanco. En la Plaza de España de Barcelona está Bernat Herrandiz. Bernat, ¿cuál es la foto sonora ahora mismo ahí? Pues mira, ahora mismo hay muchos coches, tráfico denso. Algunos semáforos han empezado a funcionar por esta zona, pero los que dan acceso a la plaza aún están sin luz y son los silbatos de los agentes de policía los que están regulando el tráfico. Los comercios siguen sin luz. Ahora mismo estamos delante de un hotel de 12 pisos, todo a oscuras. A unos metros, la parada de metro, como todas las de Barcelona, también está cerrada. Con el corte de luz, muchos pasajeros se han quedado atrapados dentro y han tenido que ser evacuados de los túneles. Andando por las vías. Ahora esta hora la imagen es que hay mucha gente en la calle y también en las paradas de buses, donde se han formado grandes grupos de gente, porque es el único transporte público que funciona a esta hora y esto, haciendo, esto está haciendo que veamos autobuses llenos hasta arriba. Eso es Barcelona.、Eh, en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, ya está reunido el Consejo de, Segur de Seguridad Nacional. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde las 3 de la tarde están reunidos en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional, que lo ha convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de urgencia, porque es el órgano encargado de coordinar y dirigir la gestión de crisis como esta. En este órgano están las tres vicepresidentas, casi todos los ministros, exteriores, presidencia, defensa, interior, transporte, industrias, economía o sanidad, y también el jefe mayor del Estado. Estado de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad o la directora del CNI. Este, en este momento seguimos a la espera de que el Gobierno informe de cuáles han podido ser las causas de este apagón. Por ahora, lo que nos dicen, insisten en que toda la información que tiene que ser con datos contrastados. Bueno, pues、eh, vamos, con, vamos、eh, siguiendo y recibiendo más datos. Que, por ejemplo, el personal de ADIF está informando ahora mismo con un megáfono, megáfono en mano, a los pasajeros de la situación que se vive en la red viaria, en la red ferroviaria española. Y dicen que se va a reanudar su actividad、eh, no antes de las seis de la tarde. Es decir, hasta las seis de la tarde en principio no van a funcionar los trenes en esa céntrica estación、eh, en Madrid. Otros puntos de conexión en Euskadi. Estamos muy cerquita de la. Refinería de, de Petronor, allí en el País Vasco, ahí está Gonzalo Loza. Creo que la actividad、eh, en esa refinería se mantiene con total normalidad. Se mantiene con total normalidad, que t a l a r a c h a al león, sí, pero la imagen ahora mismo aquí es muy potente porque estoy en la entrada de esta, de esta refinería, la más importante de t o d o Euskadi, y esta mañana aquí en el municipio de Musquiz y en toda la zona de la margen izquierda cundía la alarma. Aquí hay varias chimeneas y tres de ellas aún emiten un humo negro visible a kilómetros. De hecho, aquí huele a combustión en esta misma entrada. Desde la planta nos dicen que esto es resultado de las medidas de seguridad que se han activado desde que se ha producido el corte masivo de electricidad. Desde la empresa nos aseguran que todos los sistemas de emergencia están funcionando correctamente. De hecho, estas antorchas、eh, nos dicen、eh, son imprescindibles en las instalaciones industriales para liberar presión en situaciones puntuales. Más allá de este punto aquí en Vizcaya, en esta refinería que, como decimos, funciona con normalidad, se va recuperando poco a poco la situación. Algún semáforo en Bilbao sin funcionar y los tranvías parados. Los bomberos han realizado en dos horas hasta 44 intervenciones para rescatar a personas atrapadas en ascensores. Euskadi ha activado la fase de alerta del plan de protección civil y ha activado también una mesa de crisis para analizar esta situación. Lo estamos remarcando desde la una en punto de la tarde.、Eh, por favor, si no es estrictamente necesario, no cojan el coche, no cojáis el coche. Lo dice una y otra vez la DGT, que está siguiendo esta jornada, este apagón masivo marina, con muchísimas dificultades porque、sí. las cámaras no funcionan. Como pueden, dice la DGT, que están en parte ciegos, las cámaras sin alimentación fotovoltaica no funcionan, tampoco las señalizaciones ni muchos semáforos. Por、eso piden evitar desplazamientos que, que no sean totalmente necesarios. Avisan ahora mismo, por、uh -huh. ejemplo, de cortes de tráfico intermitentes en las entradas a Madrid. Solo se está permitiendo el paso del, del transporte público, así que en las grandes ciudades la circulación está muy complicada. El mismo llamamiento ha hecho el alcalde de Madrid: evitar desplazamientos de todo tipo. El apagón afecta al metro, a l o s cercanías y el ayuntamiento ha cerrado también los túneles de la M30. Es importante dejar vías libres para los servicios de emergencia. También las líneas telefónicas lo ven. Venimos recordando también desde primera hora las líneas del 112, no llamar si no estamos en una situación de emergencia. Pues con los datos que tenéis ahora mismo en la Dirección General de Tráfico, vamos a tratar de actualizar sobre todo la situación en las salidas de las grandes ciudades.、Eh, Alda, Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En este momento, desde la DGT, les advertimos que no se encuentran disponibles las cámaras, semáforos ni paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten desplazarse. Además, hay cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid por las arterias principales para todos los vehículos, salvo para transporte público. Y también encontrarán tráfico especialmente denso en todas las entradas y las salidas de los principales núcleos urbanos del país. Pues esta es la situación en las carreteras. Ya digo, muchos problemas, por ejemplo, en las salidas de Madrid ahora mismo, de muchas personas a las que este apagón les ha pillado en el trabajo y que han decidido regresar a casa. Pero lo remarcamos una y otra vez. Por favor, a ser posible, evitemos la circulación porque en algunas vías se v i v una situación, digamos, bastante complicada.、Eh, Jordi Fábrega, vamos a recordar, antes hemos dado información con, con Rubén Sánchez ¿no? sobre las indemnizaciones a las que tienen derecho los pasajeros que se hayan visto envueltos,、eh, por ejemplo,、pues、que estaban en mitad de un viaje y se han quedado atrapados en el tren. Que no han podido coger un avión.、Eh, ¿Pero qué pasa con los trabajadores、eh, tal día como hoy? Por ejemplo, yo no sé si、eh, las personas trabajadoras、eh, tienen derecho a algún tipo de permiso retribuido por lo que ha pasado. Pues lo que hace justo el Ministerio de Trabajo es recordar que todos los trabajadores tienen permisos retribuidos en caso de que no tengan posibilidad de desplazarse a su puesto de trabajo o de desempeñar sus funciones. Recuerdan que estos permisos que se crearon hace unos meses. También operan ante el apagón de la red eléctrica que se está produciendo hoy. Y por tanto, lo que、eh, hacen es reclamar a todos los trabajadores que sigan las instrucciones de las autoridades, que mantengan la calma y les recuerdan que existen estos permisos retribuidos、eh, que pueden cubrir la ausencia o los problemas para desplazarse en situaciones como la actual.、Eh, hemos hablado del transporte, eh, hemos eh, hablado de la situación en los hospitales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tenía un juicio pendiente? Hoy.、Eh, hemos hablado hace unos minutos con Lucía, que es magistrada en Ferrol. La mañana en los juzgados ha sido realmente complicada. Las declaraciones que estaban señaladas para hacer en el día de hoy las hemos tenido que suspender, ya que no funcionaban los sistemas de grabación. Y bueno, si bien había la posibilidad también de, de hacerlas、eh, de manera.、Um, A través de ordenador, porque los jueces disponemos de portátiles, no había manera de, de imprimirlas、eh, para que las partes pudiesen llevarse una copia y firmarlas. Entonces, se han suspendido. En cuanto a la regularización de detenidos y resolución de órdenes de protección,、eh, lo que hemos hecho ha sido transcribir a mano la parte dispositiva de las resoluciones,、eh, firmarlas y sellarlas, por,、um, dando fe por parte del l e t r a d o r Administración. De justicia, bueno, como se hacía、eh, no hace tanto tiempo, y hemos, las hemos entregado en mano. y En un caso concreto en el que teníamos que resolver una orden de protección y notificárselo a un investigado que no compareció al juzgado,、eh, pues lo que hemos hecho ha sido entregar.、Eh, La resolución, parte de la resolución manuscrita a, a dos、eh, policías que han venido a por ella,、eh, del mismo modo firmada y sellada por, tanto por la jueza como, por la, secret, como no, por la letrada de la Administración de Justicia del juzgado, y para que ellos, en la medida de lo posible, pues intenten localizar a esta persona y le puedan notificar la resolución, todo ello sin perjuicio de,、eh, en cuanto se vuelvan a restablecer los medios eléctricos, pues、eh, redactarlas de manera. a g r a e c e a. A Lucía, todo lo que nos ha contado, de cómo ha sido su mañana en los juzgados de Ferrol, que seguramente ha sido una mañana muy parecida a la que se ha vivido en otros juzgados, donde había、eh, citaciones, juicios pendientes y que, evidentemente, en muchos casos han tenido que quedar suspendidos o anulados. Hacemos otra ronda por、eh, los centros de transportes. Volvemos a Atocha. Nos contaba antes Adrián del Pozo que la, la actividad era nula prácticamente, que había muy poquita gente dentro o nadie, mucha gente fuera y, sobre todo, mucha desinformación. Yo no sé si en esto último, en lo de la información, hemos mejorado un poco. Decíamos hasta hace unos minutos n o que, que estaban informando en Chamartín, por ejemplo,、eh, megáfono en mano, de que la circulación ferroviaria nos iba a r e s t a b l e c e r en esa estación madrileña como poco hasta las 6 de la tarde. ¿Hay algún dato, alguna información que circule por allí, por Atocha, Adrián? ¿Qué tal, Casal, otra vez? Bueno, de momento no hay ninguna información otorgada a la gente que está aquí esperando. La última hora q u e es que la Policía Nacional ha desalojado el parking de la estación、eh, Atocha. Lo han hecho para facilitar. Dicen el trabajo de los servicios de emergencias, no porque haya pasado nada en concreto, nos, es porque si se producen accidentes, por ejemplo, pues una ambulancia pueda acceder si lo necesita. Así que ya ni dentro de la estación ni tampoco en sus alrededores más próximos queda absolutamente nadie que no vaya vestido con el uniforme gris y morado de la Renfe. Hemos hablado con alguna de las personas que quedan un poco más lejos, un poco más allá, con alguna s de las personas que se encontraban dentro de la estación y que han tenido que ser evacuadas. Sí, nos han evacuado. Sí, sí, de pronto se ha apagado todo y ya estábamos en la cola para entrar al tren y a eso De las dos y media, una menos veinte, nada, todo el mundo fuera. Todo, todo. Bueno, pero piensas que es un apagón、hay、normal. Mucha serenidad de todo、sí. el mundo, incluso un poco de desconcierto, pero la gente muy amable, muy colaboradora. Sí, yo estaba dentro de la estación cuando nos han evacuado. No hemos sido conscientes. Nos hemos dado cuenta de que veníamos en el taxi que los e v a c u a o s La gente tranquila en esta glorieta de Atocha, solo bueno, hay luz en un punto, que es el hotel frente a las estaciones, desde donde hablamos. Desde aquí se ve una marea de maletas que son llevadas de aquí para allá con gente. De, de todos los puntos de España, también algunos extranjeros, eso sí, todos con la misma cara. Pasado el pequeño susto inicial, pasada la sorpresa, una vez desalojados, siguiendo la luz que entraba del exterior y también las luces de emergencia, aquí fuera de la estación de Atocha, queda la resignación. Aquí nos quedaremos, dicen, ¿qué remedio nos queda? Resignación, ¿qué remedio nos queda? Eso dicen los pasajeros en Atocha. En el Prat, ¿mejora algo la situación, s a n t i a g o Valle? Muy buenas,、eh, de nuevo,、mmm, se está, hay bastantes aglomeraciones,、eh, colas. En el departamento de incidencias y en la zona de transportes、eh, terrestres. Se han cancelado la última actualización, son、eh, 12 vuelos. Nos dicen desde AENA que son afectaciones provocadas por los aeropuertos de destino o de origen, por ejemplo, Lisboa, Bilbao,、eh, París, están afectados y eso afecta también a estos、eh, vuelos. El aeropuerto funciona con normalidad gracias a las dos centrales eléctricas que tiene este aeropuerto de Barcelona y nos dicen que mientras haya gasoil seguirán funcionando. Estas dos centrales eléctricas autónomas, pero hay muchas colas en la zona de incidencias por la cancelación de los vuelos y, sobre todo, hay muchísima gente en aglomeraciones en la zona de los buses para salir, para llegar al aeropuerto. Cientos de personas que se acumulan porque, lógicamente, no están llegando los buses, no está funcionando el metro, no está funcionando el tren de acceso al aeropuerto del Prat y esto está generando algo de caos en la zona de transportes terrestres. Claro, el problema,、eh, Fábrega, no es tanto que no puedan operar los aeropuertos que, que están recibiendo. De energía a través de esos grupos electrógenos, sino que los pasajeros no llegan. Claro, ese t es uno de los problemas. De hecho, nos están explicando fuentes de algunas de las principales compañías que operan en España, como a e r o p u r o p a como Iberia, como Vueling, que ellos siguen operando sus vuelos, aunque eso sí lo hacen con las limitaciones que les、eh, imponen los gestores aeroportuarios.、Eh, sabemos que, por ejemplo, en Portugal se ha suspendido la llegada de vuelos desde España hasta dentro de un par de horas y esto lo que hace es que el vuelo. No pueda salir del aeropuerto de origen si es español. Así que eh, eh, entre las gestiones del espacio aéreo que está haciendo en aire y lo que les permite a ENA, las compañías siguen operando vuelos, pero es verdad que no es una situación normal, sino que se están produciendo retrasos y problemas, como nos contaban ahora desde Barcelona.、Eh, Fran Montaner, Huesca, ahí también empieza a llegar el suministro eléctrico. Así es, comienza a llegar por latinamente. Primero lo ha hecho en la zona de Jaca, ha bajado hasta s a b i ñ á n i g o ya ha llegado a buena parte de Huesa c Capital y parece que todavía no se acaba de recuperar en la zona oriental, la más pegada a Cataluña, donde también en las residencias se sigue trabajando con los generadores de gasolina. Las afecciones es, han sido notables, entre ellas también hemos visto grandes colas en las gasolineras,、eh, incluso ha tenido que tomar parte de la Guardia Civil para regular un poco el acceso a las mismas. Y en Huesa c Capital, por ejemplo, los bomberos a esta hora ya han tenido que rescatar a más de 26 personas. En algunos ascensores de la capital Alto Aragonesa.、Eh, va cambiando ¿no? eh, todo el panorama desde que empezamos a la una en punto de la tarde, Jordi, contábamos ¿no? el corte absoluto de suministro en todos los puntos a la situación que estamos viviendo ahora, que ya es el de las localidades、eh, recibiendo al menos ese suministro. Yo no sé si eso aparece reflejado de alguna manera en la gráfica.、Eh, la gráfica,、eh, tenemos también algunos problemas para verlo, pero、mm. es verdad que en、eh, los últimos minutos se está produciendo un empujón, digamos, de la recuperación de la demanda. Ojo que si. Sigue habiendo un apagón bastante generalizado. que Hay muchas zonas de España donde sigue sin llegar la luz, pero es verdad que cuanto más cerca de la frontera con Francia y de Portugal、eh, esté residiendo uno, más posibilidades, por lo que vemos en el mapa y en los datos, hay de que vuelva la electricidad. Ahora mismo, para que te hagas una idea, según los últimos datos, nos estábamos acercando a unos 14.000 megavatios de generación que se estaban eh, generando. Eh, lo normal en un día como hoy sería、eh, a estas horas unos. 24, o 25 mil, así que nos queda aún bastante por recuperar. Y como decía, r e d Eléctrica, entre 6 y 10 horas. Ese es el plazo, el tiempo estimado para la recuperación completa de la distribución de la energía eléctrica. Bueno, hemos estado en Eibar en este programa, les hemos contado la historia de unas personas que estaban encerradas en un ascensor, en un ascensor además acristalado, al que le daba el sol. La situación ahí era un poquito agobiante y creo que、eh, lo han resuelto ya, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, acaban de salir las personas que en total debían e r ser como cuatro niños y otros tantos mayores. Al parecer, una de las mujeres que estaba en el ascensor、eh, está embarazada y bueno, pues final feliz. Se ha intentado sacarlos de distintas maneras. Los bomberos lo han hecho, se han descolgado, les han facilitado agua, han abierto la trampilla del ascensor para que pues, no tuvieran problemas con el aire y después. Finalmente, después de intentarlo con、eh, sendas baterías para intentar reactivar el ascensor, lo han tenido que hacer mediante una polea y subiendo el ascensor hasta la parte alta. Hace escasamente tres minutos que han salido las personas, que entre aplausos de los presentes, muchos de los、eh, presentes, familiares de quienes estaban dentro. Así que afortunadamente podemos hablar、eh, de, de momentos, al menos, de un final feliz.、Eh, j u a n Macano, me han dicho además que, que este final feliz se ha celebrado entre aplausos. Efectivamente, pues sí, ha habido aplausos, como te digo. Además de los curiosos que estaban arremolinados en la parte baja y en la parte alta, había familiares de las personas que estaban atrapadas.、Uh -huh. Y bueno, pues ha sido un verdadero alivio. La impresión que me da es que estaba más nerviosa、eh, la gente que estaba fuera que las que estaban dentro, que daban la impresión de tranquilidad, lo cual seguramente les ha ayudado mucho. Y además, teniendo en cuenta que había menores、eh, en ese ascensor, creo que、uh -huh. ha sido. Muy inteligente por parte de los mayores. Juan Macano, un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo. La información、eh, en directo desde Eibar.、Eh, seguimos recopilando todos los datos que tenemos、eh, y que nos van llegando de zonas, de pueblos que se van sumando a esa lista que estamos actualizando en Cadenaser.com de poblaciones que recuperan el suministro. También está ocurriendo en la provincia de Ourense. Ricardo Rodríguez, Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Zonas del centro de la ciudad de Ourense van recuperando paulatinamente ese suministro eléctrico. También el municipio de Bárbadas, situado junto a la capital de la provincia Ourensana, son los primeros puntos de Galicia en Los que hay constancia de esa recuperación del suministro eléctrico, situación que contrasta a esta hora con lo que ocurre en otros puntos de Galicia, como la planta de Alcoa en Amariña de Lugo, donde están paradas la totalidad de las cubas, está absolutamente parada la producción en esa planta. También la planta de Estelantis en Vigo continúa sin luz a esta hora. Los aeropuertos gallegos operan con cierta normalidad. La Junta está haciendo un seguimiento de la situación y lo que nos confirman es que, de momento, el único punto de Galicia en el que se ha recuperado. ...el suministro eléctrico es... Puntos de la ciudad de Ourense y ese municipio de Barbadas. Mariola Lourido, mensaje del Ministerio de Sanidad. Mensaje de tranquilidad. El Ministerio de Sanidad dice que hasta ahora no se ha comunicado ninguna incidencia relativa a la falta de suministro eléctrico en los hospitales gracias a la activación de los grupos electrógenos alternativos a los generadores. El Ministerio de Sanidad está en continuo, en permanente contacto y coordinación con las comunidades autónomas, Conceuta y Melilla. Insistimos por el. Momento, no hay constancia de ninguna incidencia grave derivada del apagón del suministro eléctrico. Ahora mismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, está participando también en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Hay reuniones por todas partes porque el secretario de Estado también está en el Ministerio del Interior. Consejo que sigue reunido a esta hora en Moncloa. Tres minutos para las cuatro en punto de la tarde. Le damos el relevo a Francino en la ventana en este tiempo especial de información aquí en la cadena Ser, pero Liévana nos decías antes sobre la guerra de Ucrania que había respuesta de los Estados Unidos. Sí, exactamente. La reacción de Ucrania la hemos contado hace unos minutos. Dice el gobierno de Zelensky que está listo para apoyar un alto el fuego permanente y estable a esa, a esa noticia que ha dicho esta mañana Vladimir Putin, que ha anunciado una tregua de 72 horas desde el día 8 de mayo hasta el 11 de mayo. Y nos habíamos quedado con la reacción de la Casa Blanca. Allí a cada hablar, la portavoz corresponsal en Washington, Saracan Aswan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y En la Casa Blanca se ha celebrado hace nada, cuestión de una hora, una rueda de prensa con la portavoz de Donald Trump, Caroline Levitt, y al preguntarle por esa tregua temporal anunciada por Putin, ha dicho lo siguiente. ドナルトランプは、彼はこの前にプレイヤーを送ることにしました。e ナルトランプは、彼は、プレイヤーを待つことにしました。 Y la Casa Blanca lanzan, de hecho, en estos últimos días que se les acaba la paciencia y que si no ven una clara voluntad de alcanzar un acuerdo, Estados Unidos abandonará su rol de mediador y destacar también que Trump tiene prisa para t a n c a r esta guerra y hacerlo a poder ser coincidiendo con sus 100 primeros días de mandato que、eh, se celebran exactamente mañana. Entre 5 y 9 horas. Ese es el tiempo ahora mismo que va a tardar en regresar todo el suministro eléctrico a la red. Estamos contando este apagón eléctrico masivo. Jordi Fabrega, r e c o p i l o Restablecimiento en marcha, pero aún con muchas zonas a oscuras. Red eléctrica informa de que se está recuperando el suministro de electricidad por el norte, por el sur y por el oeste. Tenemos ya noticias de que tanto en el País Vasco como en zonas de Castilla y León, Galicia, también en Cataluña, ha vuelto la luz. En cuanto a los servicios, acabamos de conocer que Adif ha anunciado la suspensión de toda la circulación ferroviaria. Hasta nuevo comunicado. Es el anuncio que se acaba de hacer hace unos p o c o s Segundos mientras seguimos contando minuto a minuto pueblos que recuperan la luz. La SER desplegada en todas las comunidades, en todas las localidades. La noticia hasta ahora es que va regresando poco a poco el suministro. A algunas localidades del norte, del sur, zonas fronterizas entre España y Portugal, entre España y Francia, en Euskadi, en Salamanca, nos contaban hace unos minutos, se recupera poco a poco el suministro. Tiempo especial de información aquí en la SER.